A la que es, yo leí un artículo Que había escrito Iñani en elgara Sobre Libia La invasión de Libia Y pues tenía en cuenta Pues todo lo, lo que hay detrás De, de, de la invasión de Libia ¿no? de Y desde después pues, Igual, así como en Ida Si sí hubo una respuesta potente Social Se denunciaba a la democracia la, la gente tenía Como un poco Se veía que la gente tenía en cuenta Que hay que Se estaba haciendo una guerra para conseguir petróleo y todo ese tipo de cosas. En cambio en Libia creo que eso no o sea... La, la gente como que no lo ha tenido tanto en cuenta. Y los intereses que había detrás de todo lo que pasaba en Libia. Y sí que había un mensaje, o había un mensaje y lo había calado bastante más, sobre que lo que estaba pasando allí era una liberación del propio pueblo, una... que se de una dictadura o sea, de una democracia, una revolución idealizada y me pareció interesante hacer una ponida de en torno a esto y pensé que es más adecuado de línea, que estaba trabajando mucho el asunto bueno pues pues sí eh, yo mismo pues me, me metí en el tema de Libia bueno ya conocía un poco estaba haciendo seguimiento y tal pero me empecé a ir calentando, cabreando y cabreando cada vez más porque cómo se iban desarrollando las cosas y al final me puse a, a ver cómo iba todo el proceso del imperialismo en el momento actual y bueno, pues de ahí me salieron un par de artículos y otro que tengo en mente y bueno, y no sé, y cosas que he estado dándole vueltas o sea, ahí tal y cual, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, eh, pues es compartir un poco unas reflexiones y algunas informaciones que he ido pillando por aquí por allí. Un poco la idea a mí era, aparte de Libia, tocar un poco también todo el Siria, Irán y Afganistán y un poco toda la política un poco, por lo menos a grosso modo, el imperialismo tal como está llevando a estar, ¿no? Y bueno... Eh, bueno, pues eh, la cosa empezaba ahí con lo de la famosa primavera árabe, ¿no?, que llamaban y tal, en Túnez, ¿no?, empezó en Túnez y tal. Eh, bueno, pues allá había un dictador eh, que fue impuesto por la CIA, por cierto, como pasa casi siempre, eh, cuando Burguiba, el primer, digamos, líder que se, pues, se hizo con el poder, o en fin, o estaba de líder tras la independización de Túnez, Eh, ya cuando se hizo viejo y demás, pues eh, prácticamente el, el cine, bin, no sé qué, no me acuerdo el nombre, nunca me acuerdo el nombre, tiene un nombre rarísimo, el, el dictador Ben Ali, sí. Eh, con, de la mano de la CIA, pues eh, le mandaron a tomar por saco al, al burguío, a este, y eh, ya adoptó una política claramente proamericana, ¿no? En el sentido de lo de siempre, privatizaciones a saco, corrupción a manta, eh, seguir todas las directrices del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, eh, adiestramiento, apoyo del ejército americano, adiestramiento y, y fondos del ejército americano para mantener pues su propio ejército... Eh, y bueno, pues eh, un desmadre de corrupción y demás, impresionante, ¿no? Y luego siguiendo pues las tónicas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pues que es siempre lo mismo, es eh, privatizar, es dejar entrar las inversiones de fuera, es, es dejar entrar a las multinacionales, es poder explotar desde por, por parte de las grandes empresas internacionales todos los recursos que tienen que tenían allí que tienen de toda una serie de minerales de no me acuerdo muy bien de potasas y creo, y bueno, no sé, una serie de minerales y una serie de recursos y tal ¿no? entonces total que estaban explotando y han estado durante bastantes años treinta y tantos años o tal explotando todas las riquezas a saco hasta que la gente pues se ha encabronado se encabronó empezó a movilizarse y tal y cual y bueno eh, y a partir de un chaval allí de una zona de las más pobres de Túnez que se autoinmoló se quemó y tal y cual, es cuando empezó pues a fortalecerse grandemente el movimiento allí bueno, el movimiento por mejorar las condiciones de vida, por la libertad y por todo a la vez, ¿no? Entonces hay una represión muy fuerte Eh, y tal, pero bueno como perduró el movimiento y tenía bastante bueno, era bastante constante y fue bastante duro, pues consiguieron consiguieron el tumbar al, al facha, o sea al, al dictador que existía entonces pero en el fondo con el consentimiento naturalmente de la CIA y los americanos, que dijeron bueno pues eh, es mejor quitarle a este y que se mantenga el ejército y todos nuestros intereses en el poder que túnez tenga pues unas o sea unas elecciones libres que es siempre la, la moto que venden los americanos y la todo el imperialismo occidental y toda la todas las potencias occidentales es mejor que tengan pues es unas elecciones libres y tal y cual que no se metan y no pongan en cuestión todo el imperialismo y todo lo, el ejército ni ni los intereses americanos y de las multinacionales que hay detrás que se hagan unas elecciones y, y tira para adelante porque todo lo demás seguirá aquí y tal no siempre y cuando se asegure y se garantice por parte del ejército y todas las fuerzas que puedan empezar ahí o ser dinámicas o demostrar que son dinámicas que garanticen que no se va a tocar ni la propiedad privada ni los intereses de las multinacionales y demás ¿no? y bueno, eh, así empezó la cosa y bueno, hoy... Eh, Bueno, pues eh, se ha llegado hace poco a unas a las elecciones estas que ha habido y tal y cual, y entonces pues lo que se ha visto es que la mayoría... Bueno, ha habido un porcentaje de abstención bastante grande no me acuerdo cuál, pero de por lo menos del 40% o más de abstención o si no más y las fuerzas debió de presentarse multitud de partidos pero bueno, los que tenían más peso pues eran los que... Eh, corrientes musulmanas con mucho apoyo financiero de fuera, posiblemente de la propia CIA eh, que son los que se han impuesto y los que han tenido la mayoría y tal ¿no? y se, digamos, se, se promulgan de los que han, han salido vencedores de la línea del islamismo moderado pro-turco tipo turco que por cierto, bueno, pues el el... el, el se llama, el, este, el, el presidente de Turquía ha estado vendiendo, estuvo visitando Egipto, estuvo visitando Libia, ha estado vendiendo la moto de su islamismo conservador como si fuera pues un, un, un modelo interesante y no sé qué en, en toda esta serie de países. Y aquí pues también. Entonces, eh, bueno, pues eh, resulta que, bueno, ese como veremos más igual a fondo, ¿no?, Eh, luego pues este islamismo pretendidamente conservador turco pues es un islamismo absolutamente lacayo de los americanos eh, en el que está jugando pues un papel sobre todo con el tema de Siria, tremendamente reaccionario eh, con los kurdos lo mismo eh, les pidió los, es parte de la otan además Eh, tuvo una pataleta con lo de la flotilla de Israel y demás, pero se lleva de acuerdo y se lleva lleva está de acuerdo con Israel total y absolutamente y, y una de las exigencias que hacían los turcos a los americanos para reprimir a los kurdos era que les dieran pues tecnología sofisticada como los drones eso, los aviones eh, sin no tripulados y demás y tal, para llevar a mejor y más controladamente la represión sobre los kurdos pero los americanos por lo visto les exigieron como contrapartida el llevar una política muy activa en contra de Siria que la están llevando ¿no? y, y bueno, eso así no entonces eh, pues eh, después de las elecciones y tal pues ahí no, no se ha sabido nada más y ya veremos lo que pasa pero bueno, todos los partidos mayoritarios que han salido ahí no tienen pintas ni mucho menos de, de cuestionar nada del, de los grandes intereses que hay detrás y de los grandes intereses de siempre sin, simplemente mantener un decorado ahí un poco de libertades y no sé qué pero sin más ¿no? pero eh, a diferencia de lo que ha pasado en Libia y tal y cual aquí el movimiento sí que era un movimiento de, de base y de la gente y de tal que era no armado Como es lo lógico, o sea, un movimiento que surge así, de repente, tal, porque están cabreados y no sé qué, pues es un movimiento pacífico, es un movimiento de gente sin armas, que es lo que, pues más duro, más tal, la podrán aguantar más, menos, más manifestaciones y tal y cual, pero es un movimiento desarmado, ¿no?, a diferencia del de Libia, lo cual ya indica muchísimo la gran diferencia que existe entre uno y otro, entre otras muchas cosas, ¿no? Luego en Egipto, que es el siguiente el que dio el donde se produjo pues el, la siguiente siguiente la siguiente movida, digamos, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? En Egipto eh, hubo también eh, bueno, pues en su día el que echó al rey Faruk en su día y tal fue el Nasser, un bueno, pues un militar de los jóvenes militares y no sé qué, pues que era bastante antiimperialista, más o menos socialista a su manera, Eh, y muy panárabe, muy proárabe y que bueno, pues hizo, bueno, pues eh, toda una serie de cosas en favor del pueblo, en contra del imperialismo, tomó bastantes medidas en contra del imperialismo, en favor de la unidad de los árabes y demás. Canalizó, o sea, eh, nacionalizó el Canal de Suez, por lo cual tuvo una guerra contra los ingleses y los americanos. Eh, bueno y creó toda una, una escuela digamos un poco antiimperialista eh, fue uno de los mayores impulsores del movimiento los no alineados que era pues un movimiento digamos de las nuevas ex colonias digamos en contra del imperialismo y demás como para apoyarse mutuamente y demás que funcionó pues durante unos años y tal ¿no? y él pues era uno de los mayores impulsores y demás ¿no? y luego bueno vino eh, cuando él creó bastante escuela, tuvo bastantes bastante gente que le apoyara y en otros países árabes, el mismo Gaddafi también, fue bastante nasseriano al principio y como otros líderes de los países árabes también fueron nasserianos ¿no? y luego vino el siguiente eh, que no me acuerdo el nombre yo va nombre soy ¿eh? no, no, hay en medio otro sí sí eh, bueno es el bueno este este era claro todo lo contrario de lo que había sido nacer y había llegó pues a toda una serie de acuerdos con los americanos y sobre todo con los judíos eh, sobre todo eh, es el que llegó a acuerdos de eh, los acuerdos del camp David que se llaman con los judíos con Israel y demás en base al cual oa los cuales acuerdos eh, Egipto pues se comprometía a no meter el morro cualquier cosa que hiciera los eh, israel contra los palestinos y demás y no solamente eso sino que además contribuía a la represión de los palest... de los judíos de, de israel contra los palestinos bloqueando la parte de gaza con el cual tenía frontera entonces eh, bueno y luego pues eh, una dependencia total de, de los de los americanos Y luego, bueno, pues el siguiente Mubarak eh, fue lo mismo o peor, peor, ¿no? Mubarak, pues ha estado de eso de dictador durante 35 años, creo, o algo así. Entonces, durante estos 35 años, bueno, pues el, bueno, el ejército ha sido adiestrado eh, totalmente por el ejército americano. Eh, han recibido fondos 1.300 millones de dólares desde 1979, todos los años, todos los años, para comprar armas, para reformar y rehabilitar y, y fortalecer el ejército. Todos los cuadros militares han pasado por Estados Unidos en formación. Eh, justo antes de la caída de Mubarak, los principales jefes militares de Egipto estaban en Washington, recibiendo órdenes de cómo hacer, qué hacer y no hacer, es decir... Eh, en los en, o sea 1300 millones de dólares durante 30 y pico años todos los años todos los años pues hacen unas cifras de, increíbles ¿no? y claro todo ese, ese, ese dinero que prestaban los americanos para comprar armas y demás tenía que ser pagado por el pueblo naturalmente ¿no? y Egipto pues es eh, seguramente el, el país árabe más grande tenía tiene ocho, 80 millones de habitantes ...y de los cuales pobres son cuarenta y tantos o más de la mitad de la población es pobre de necesidad pobre pero auérrimo ¿no? entonces eh, también como consecuencia de bueno de, joder, de los grandes esfuerzos que han tenido que hacer para pagar el gasto de las armas y para y como consecuencia de una además de, de seguir las directrices del fondo monetario internacional del banco mundial y demás que siempre va lo mismo privatizaciones a saco apoderarse de todos los recursos de Egipto etcétera etcétera entonces eh, lo cual ha llevado a una situación de miseria brutal o sea la situación de miseria de la gente en, en Egipto era era terrible terrible o sea ya digo más de la mitad de la población que es grandísima pues en unas condiciones pero miserables ¿no? lo cual llevó pues a también a movilizaciones a un encabronamiento tremendo a movilizaciones crecientes y demás y demás, a toda la represión que vino por parte de Mubarak, a todas las falsas promesas, no sé qué, la utilización de todos los matones en la plaja de y en los alrededores y demás, eh, la utilización de la policía, del ejército al principio un poco, aunque luego se echó un poco para atrás, etc. <tose> hasta que eh, bueno, pues hizo promesas que se veía que bueno, pues era para engañar a la gente, para desmovilizar a la gente y tal, y al final pues aquí también los propios americanos pues eh, se dieron cuenta que era mejor eh, cambiar de decorado, quitarle al al Mubarak este y buscarse otro, buscarse otro que fuera pues más asumible por, por la gente y demás, ¿no? Y sobre todo eh, de manera que las cosas no fueran a mayores, a peor en el sentido de cuestionar todo el imperialismo americano, todos los intereses de las multinacionales, toda la Unión Europea, en fin, todo el todo el que, que había y siga viendo detrás, ¿no? Entonces eh, bueno, pues eh, los americanos entendían y entienden que bueno, que los militares eran pues la garantía de que eso no pasara de un punto ...que la, igual que en Túnez... ...pues se concedieran una serie de... ...bueno, de unas elecciones... ...y un ciertas unas ciertas libertades... ...y tal y cual... ...pero sin que la cosa y, y fuera mucho más allí... ...ni privat... ...ni, bueno, ni socializaciones... ...ni propiedad comunal... ...ni, bueno, ni medidas antiimperialistas... ...ni no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Eh, los... ...Israel tenían miedo... Tenía miedo de que se fueran a tomar por saco pues toda una serie de cosas que habían conseguido con, en la, de sus relaciones con los egipcios, como era eso en los acuerdos esos de Camp David, que eran de 1976, creo. Eh, que, es decir, bueno pues que la política pro-israelí de Egipto no, no, no se cambiara y al mismo tiempo, además, eh, bueno sucedía que... Egipto, pues, o sea, Israel, se suministraba en bastante, en un 40%, creo, de, de gas de Egipto. O sea, Egipto era el principal suministrador de gas de Israel. Era y de momento sigue siendo. Eh, a través de dos oleoductos, creo, uno por el mar, por encima de... por el norte, por la zona de Gaza, paralelo a Gaza, por el mar, y otro por el, la península de Sinaí, por el sur y demás, ¿no? Y luego al mismo tiempo también estaban intentando hacer llegar a una serie de acuerdos para el acceso de las aguas del Nilo a Israel. Y debía, debe haber un canal que llega casi hasta la frontera de, de Israel por el Sinaí, también con agua del Nilo para regar la zona y tal y cual. Y, y bueno, pues estaban ahí eh, bueno pues tratando de que ese canal llegara hasta Israel. Israel, eh, bueno, es el fontanero principal de los Estados Unidos en toda la zona de Oriente Medio y en buena parte de África, también en el norte de África, son los verdaderos, o sea, bueno, lo, lo peor de lo peor de lo peor, y bueno, eh, han estado pues eh, negociando, eh, bueno, aparte de haciendo, boicoteando, saboteando y bueno, provocando un montón de, de, de, de contradicciones y caos en un montón de países y polos en lo que se respecta al agua estaban también llevando una política de, de comer el coco pues a una serie de países de la ribera del nilo ¿no? por ejemplo eh, creo que es eh, etiopía no eh, si sí, no sé seguro a ver no sé si era etiopía bueno uno de estos países a ver hay era en la zona de sí, Etiopía en la zona, la zona de lo que llaman el Nilo Azul o esto pues se les han hecho un montón de obras los Israel, la Etiopía para como compensación poder tener acceso a las aguas y tal, ¿no? Y luego en el Sudán también eh, pues han estado operando pues eh, bueno o sea apoyando pues a guerrilleros de la zona sur y demás para crear desestabilización y demás eh, con buen apoyo militar apoyo de armas apoyo financiero y demás para lograr una zona del Sudán que tenga apoyo a los americanos y a Israel y también con el tema de la vuelta ¿no? eh, bueno ...total que eso... ¿no? Eh, ...luego entonces Mubarak... ...bueno pues cayó y tal... ...entonces eh, bueno pues prometieron... ...unas elecciones... Eh, ...libres entre comillas... ...y tal y cual ¿no? en Egipto... ...pero seguían reprimiendo... ...fuertemente y a la gente que habían pillado, medio pillado, en todas las movidas y movilizaciones anteriores y que exigían la caída de Mubarak y tal, la represión de los juicios rápidos que estaban haciendo los militares debía ser la hostia, o sea, casi prácticamente sin juicio, por una chorrada metían 5 años de cárcel, 8 años de cárcel, 10 años de cárcel, una represión brutal, así, camuflada, que no ha salido en los medios apenas y demás, pero que era durísima luego se pues, ha visto casos de torturas joder, un tío que murió, eh, torturado hace poquísimo, porque le habían metido dos mangueras, una por la boca y otra por el culo, o sea, pero a, con, con agua a presión, entonces de tal manera que había reventado por dentro y tal, cosa reciente, o sea, eh, torturas así a manta, ¿no? y luego ya, pues, eh lo que, bueno, pues ha creado de nuevo un malestar entre la gente y demás eh, fuerte, ha sido el hecho de que, bueno, eh Bueno, primero ha habido muchos, también muchas maniobras de mantener eh, gente que era próxima a Mubarak en el nuevo gobierno, el que había sido ministro del interior y uno de los mayores represores de Egipto que, de Egipto, que había sido brazo derecho en Mubarak, le querían poner de presidente, la gente no quería aceptar, luego le quisieron poner a otro... Eh, tampoco quería aceptar, otro que había sido también del gobierno del de, último gobierno de Mubarak y de la, de la cuerda de Mubarak y tal, no, no lo aceptaban y tal, entonces ahí ha habido bastantes maniobras de distracción y de tratar de meter bueno pues gente implicada el propio eh, Tuantani o algo así, el propio jefe de, del ejército turco más o menos parece que está pensando presentarse como presidente como candidato a presidente de Turquía Eh, para bueno pues asegurar y garantizar bueno, la, la continuidad de los intereses básicos del imperialismo y de toda la derecha y de todo el esto de Egipto y demás pero también estaba bastante desprestigiado la gente estaba en contra y parece como que no esto pero por otra parte el ejército debía de poner unas cláusulas Eh, quiso poner unas cláusulas eh, revisando puntos de la de una constitución, bueno, nueva así rápidamente elaborada y tal, pero con unas cláusulas en las cuales pues el ejército era intocable, no se podía el parlamento no tenía capacidad de, de mover nada de los presupuestos relativos al ejército, ni criticar al ejército, ni cuestionar nada del ejército, o sea, el ejército estaba por encima de cualquier parlamento y tal, ¿no? Entonces la gente <risa> una fund sí sí sí sí de hecho de hecho ellos son los que le han quitado a mubarak y lo más curioso es que un día o dos días antes un día un día o dos dos días antes de que le forzaran a dimitir a mubarak el jefe de la cia había dicho en eh, mubarak va, va a dimitir lo dijo dos días antes o sea ya desde desde Washington ya ya lo habían dicho ya lo sabían, les habían dado las órdenes a los militares excepcios y así fue, le quitaron del medio y luego pues ya se ha visto además le han estado queriendo juzgar no sé qué pero que entre no le pueden sacar fotos no pueden tal, no pueden no sé qué no pueden llevar testigos de no sé qué el tío tiene que no sé cuántos lo tienen ahí en un palacete de la zona fronteriza con Israel no sé qué Eh, total que total va a quedar todo en agua de borrajas y, y, y se le va ni se le va a juzgar ¿eh? y entonces eh, bueno luego eh, al final el que barajaban como presidente futuro candidato posible candidato a presidente era alvaé o algo así que se llama eh, el que había sido jefe de la agencia internacional de me de, de energía atómica o sea, otro pajarúa de, de, la, de la gran derecha de los grandes intereses de los grandes multinacionales y de la Unión Europea y demás y ese es el que de momento incluso parece que tiene una cierta aceptación por parte de la gente que anda protestando y todo esto y tal ¿no? y no sabemos y luego pues están eh, está eh, bueno, pues ya han hecho las elecciones y parece que los islamistas pues han barrido como bueno, pues se decía y era de esperar Y tal ¿no? y ahí pues parece que los más organizados eran los llamados hermanos musulmanes pero los hermanos musulmanes eh, son una, una buena han estado relativamente perseguidos por mubarak y tal y cual pero es una, una facción digamos islamista que eh, pactó con la cia para que israel fuera independiente y se le otorgara el estado a israel en 1948. O sea, pactó con la CIA y desde 1956 ha estado financiado por la CIA, los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes son uno de las principales bases de, de todo el terrorismo que se está montando en Siria. Eh, son gente muy de derechas, son gente islamista, eh, antilaica, pro-islam, no sé qué, no sé cuántos, que bueno, pues libertades y democracia, entre comillas, pero nada antiamericana, sino todo lo contrario, proamericana, proimperialista, pro pro capitalismo, pro propiedad privada, pro todo lo demás. Entonces, las perspectivas que se ven en en, en Egipto y por hoy pues son son bastante negras, ¿no? Unas libertades entre comillas que van a bueno, pues la gente ha votado masivamente, ¿no? Hacia el correo, la, la, la gente ha votado y ha desbordado la, la Plaza Tarir ha quedado ya marginada, desbordada, decían y tal. Yo entiendo que claro, Esa masa de gente que ha estado durante 35 años eh, machacadísima, joder, pues tendría ganas de votar, o sea, porque sentía, no sé, se creería que eso iba a ser el paraíso y tal, y votando, no sé qué, ¿no? Habrá sido un efecto psicológico así y tal, ¿no? Pero para llegar a la nada, para llegar a la nada, porque, bueno, son unas elecciones complicadas, hacen a cachos y no sé qué, y empieza, empezaba ahora, termina en enero, creo, porque hacen por zonas, no se sé, hacen, es un poco complicado pero pues, posiblemente creen, salgan mayoritarias facciones de estas islamistas de, de derechas, que son casi todas las derechas, pero bueno, de los hermanos musulmanes y tal, ¿no? Bueno, entonces eh, eso un poco el tema de, de Egipto y tal, ¿no? Y luego, bueno, pues eh, ahí han estado también, eh, esto se ha extendido como bueno, pues eh, como un poco la pólvora en, también en un montón de países, en, en, en Bahrein, por ejemplo... Bahrein es, es una cosa artificial tal, donde está, tiene la base la quinta flota americana del Índico, está enfrente de Irán, tal, ¿no? Y entonces hay una minoría de, de, de caciques y de, de príncipes y tal y cual que tienen ahí un control total y totalmente dependiente de los americanos, que deben ser sunitas, que debe ser el ala más reaccionaria y carca de las líneas musulmanas, y la mayor parte de la población debe ser chiquita que es bueno, son más más digamos populares, más ligados al pueblo, más no sé, radicales, más eh, ligados a la pobreza, no sé, o más pobres o no sé, más populares, más más radicales en general y tal, ¿no? Entonces, estos han cuestionado también ha habido un montón de movilizaciones, pero hay La represión, pues, ha sido brutal. Se han cargado a profesores de universidad, estudiantes, a abogados, a todo Cristo, a gente, bueno, de todo tipo, juicios de, bueno, con condenas de la hostia. Y trajeron, además, con todos sus santos cojones, pues, los ejércitos de, de o sea, tropas militares del Qatar y de, de Arabia Saudita, para reprimir, claro, con todo esto y tal, ¿no? Eh, entonces ahí se ve bueno pues eh, las distintas ¿no? las, las distintas eh, tipos de referencias que usa todo el imperialismo para unos casos y otros casos ¿no? ahí por ejemplo pues ha habido rebelión y ahí no se han preocupado de la represión como decían en Libia y demás no sé qué contra el pueblo de, de los propios hay príncipes y caciques de, de Baray y mucho menos teniendo en cuenta que ellos tienen allí unos intereses de la hostia la quinta flota y demás ¿no? ...y que han reprimido ahí con fuerzas extranjeras... ...traídas de Arabia Saudita y demás, ¿no? Y, bueno, pues algo parecido pues ha pasado en, en, en Yemen también... ...en Yemen pues lo mismo, una represión también de tal... ...el Saleh ese, pues al final le hirieron y fue a Arabia Saudita... ...y no sé qué, y ahí venga a reprimir todos los días que tal... ...y luego que si van a hacer negociaciones, que si no... ...que si sí, que si va aquí, para allá, al final... Ha dimitido, ha dicho que va a dimitir, pero si sí, le dan impunidad y si sí, le dejan de presidente, a, a su segundo, al vicepresidente y eh, al, al ejército. O sea, que todo sigue igual. Y... ¿Eh? ¿Y él se va a Estados Unidos? Eso no lo sé, pero eh, posiblemente, sí. Sí, eso no lo he leído, pero sí, puede ser, seguramente, es fácil, ¿no? ¿Quién es una monarquía, no? ¿Es una monarquía, quién? Sí, sí. Bueno, eh, no, no, no, no, no. No eh, no es monarquía en este momento, no. ¿Cómo Sí, eh, no, porque ahí estaba además, eh, estaba Yemen del norte y Yemen del sur, y Yemen del sur era, bueno, filo comunista tal y cual, hubo ahí un montón de movidas, y bueno, pues al final eh, una serie de caras, este se, se hizo con todo, y tal, y sí, es, es república, teóricamente es, es república. ¿no? Y bueno, eh, bueno luego, bueno, en eh, Líbano, por ejemplo, bueno, en Arabia Saudí también ha habido un poco de de rebelión pero eso es un, un auténtico cortijo americano porque eso no es ni República ni es estado que era Arabia saudí es un es un, una zona territorial propiedad de, de los caciques de, de allí de de los, los reyesueleloos de esto es ni siquiera es un estado eso es, es una finca una finca muy grande gigantesca que llegaron que llegaron una serie de acuerdos hace no sé en el cincu y tantos o por ahí no sé cuando Estados Unidos de manera que Estados Unidos y eh, tenía bueno vía ancha para llevarse todo el petróleo que quisiera ayuda baratísimo y bueno tal porque es uno de las de los principales yacimientos de petróleo del mundo a cambio de que les iba a defender a sangre y fuego al régimen de estuviera quien estuviera e hicieran lo que hicieran les iban a defender los americanos arabia saudí y, ahí. y de hecho arabia saudí es una de las piezas fundamentales en toda la movida represora de, de todo el imperialismo de los Estados Unidos en toda la zona pero además como elemento fundamental porque es el que maneja los hilos además de la liga árabe y demás ¿no? ahora mismo con Siria, con Libia, con, con, con todo ¿no? y bueno, eh, luego eh, por ejemplo en, en lo de Líbano también en Líbano, eh, bueno pues también hay está una facción con muchísimo peso que es Ezfolab, que es de Chiita y eh, además hay eh, bueno pues el ejército tiene está bastante ligado al pueblo por lo visto y eh Zbolá tiene bastante peso. Eh, ahí hubo un presidente en tal Ariri que es el padre del actual al cual se lo cepillaron y les quieren echar el muerto a Esbolá una vez más. Eh, ...como que ellos se eh, habían montado un atentado... ...para liquidarle al, al padre del actual presidente... ...al Ariri padre, digamos, y tal, ¿no? Y, bueno, pues por lo visto fue una vez más la CIA la que montó el rollo... ...con unos aparatos muy sofisticados, además de origen alemán... ...unos cohetes, eh, no sé qué, teledirigidos y tal y cual, que tal, no sé qué... ...y se lo cargaron ahí en una zona del desierto al padre. Y les quieren echar toda la mierda a Hezbollah, al grupo este, bueno... Eso es guerrillero, armado y demás, que es, lleva pues un ha llevado una, unos enfrentamientos fuertes con Israel y por cierto, Israel en un momento dado entró en el Ivano y no pudo con esto, y les mandaron a, a las tropas judías los echaron, fueron capaces de echar, o sea que es una organización muy potente, pero bueno, ha tenido presencia en el gobierno y demás pero luego hay otra serie de fuerzas muy reaccionarias apoyadas por toda la derecha y todo el imperialismo y la CIA y lo demás que, eh, bueno, pues hay ahí bueno, pues eh, eso, está en relación con lo de Siria luego ya veremos un poco ¿no? y bueno, y luego y luego bueno, está Palestina y luego ya veremos bueno y luego en lo de Libia, por ejemplo ya entrando en lo de Libia, ¿no? pues eso, ¿no? que eh, eh, Ha habido una o sea, yo he visto artículos en, en gara. Eh, hay un elemento el tal Santiago Alba Rico, que joder, ha sacado ha sacado unos artículos que me ha puesto me ha puesto me ha puesto de delia de Porque este tío ha, debe, ha debido estar viviendo o vive, o no sé, en Túnez o tal y cual, no y debió sacar un libro que no sé si no lo ha más en Irú o tal, el cual Y, o sea, que venga RKR diciendo que, joder, que no, que, joder, que allí en, en Libia hubo un movimiento popular y no sé qué, y tal y cual, y luego que ha habido una represión por parte de Gaddafi muy fuerte y no sé qué, y que la gente popular de Túnez se alegraría... Eh, si le tumbaran a Gaddafi y si tumbaran el gobierno de Gaddafi y todo el rollo y no sé qué y que se alegraban que se liquidaban a todo lo que había anteriormente y no sé qué y que la libertad que vendría a Nibia que sería de Dios y tal y bueno, o sea yo flipaba, flipaba colores con el tío este y no solamente él sino una serie de redactores de Gara han andado en la cuerda floja ahí el Pradilla y el tal y el David y el Azkaneiturburu y tal han estado flotando porque resulta, el pradilla este, es que yo he visto que resulta que a ver, corresponsales extranjeros de movimientos de, movimiento de izquierda y de movimientos de redes informativas de alternativas y demás que estuvieron en Trípoli cuando toda la movida y cuando estaba la guerra y demás, había allí un hotel el Hotel Rousos o Rousos, no sé qué donde estaban concentrados todos los periodistas internacionales, ¿no? y estaban también esta, una gente, una gente de diversos países y tal de Canadá, de Francia y tal ...que estaban allí y tal... ...y estos, eh, bueno, pues eran los que informaban... ...denunciando a todo lo que estaba pasando... ...las barbaridades que estaban haciendo... ...cómo era todo un montaje... ...cómo ahí no había apoyo y tal y cual popular... ...sino todo era pues la OTAN y no sé qué... ...y cómo la inmensa mayor parte de los... ...de los periodistas... ...y corresponsales e informadores oficiales... ...que estaban allí en el hotel ese... ...eran todos... Eh, agentes eh, de servicios secretos, eran todos eh, cuadros militares, eran tal, todos con, con unos aparatos vía satélite que lo que hacían en realidad era espiar, poner eh, puntos tal, para que objetivos, objetivos de misiles y demás hacían poner tal, y que, eh, bueno, lo que hacían es desinformar completamente y tal, ¿no? Y que a estos, a esta gente, los tenían ya a cucharados, y los tenían tal, y en cualquier momento estaban temiendo por su vida, y salieron como pudieron salir, eh, en una lancha, salieron, en terminaron en Chipre, y no sé qué, y tal y cual. ¿no? Y luego el paradilla yo le veo, el corresponsal del Gara, que andaba tranquilamente allí por por todos los sitios, este tío, joder, no sé, es te... <risa> ...a los periodistas que tal... ...los están ahí a punto de... ...pero enfilados así... ...que van a por ellos... ...que se libraron por un pelo... ...y este anda por ahí... tal y cual... ...y además contando cosas... ...del CNT y tal y cual... ¿no? ...yo flipaba... ...flipaba... ...bueno la cosa es que eso... no ...que... Eh, ...por todas las informaciones... ...bueno primero... ...que esto de... ...a ver... ...el, el Gaddafi... ...bueno o sea... ...no era un santo... ...ni, ni por el foro ...pero a ver... El, ...el tema no es que... ...el santo no hay nadie... ...ni Fidel Castro ni... ...o sea... ...es decir El tema no es que sea un santo no un santo, sino que esté relativamente relacionado con el pueblo y que, sobre todo, que vayan a por él por una serie de intereses imperialistas, ¿no? Que es el, el tema fundamental. Entonces, de todas maneras, Gaddafi pues, hizo muchas cosas. Hizo, bueno, primero le echó a este al, al rey anterior, este, en el cincuenta y tantos y tal, que era le habían puesto los ingleses y los americanos allí después de, bueno, después de la independencia y tal, ¿no? Entonces este había, tenía, pues, todo, había, tenía todo privatizado, tenía bases militares americanas e inglesas, eh, el petróleo al servicio del imperialismo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Gaddafi entró, mandó todas las bases fuera, eh, socializó todo el petróleo, eh, adoptó bueno, toda otra serie de posturas eh, antiimperialistas eh, fuertes, panárabes, eh, proafricanas, etcétera, etcétera. Eh, logró unas condiciones de vida eh, las más altas a nivel reconocido por la UNESCO y la, y la ONU las más altas de África y por encima de países de por encima de Rusia, por ejemplo etcétera, etcétera ¿no? por ejemplo la electricidad era gratis el agua era gratis las casas eran prácticamente gratis Eh, bueno, eh, habían sacado eh, agua del, del, de, de debajo del desierto con una serie de tuberías, con una ingeniería muy tal y había convertido el desierto, medio desierto, en un vergel eh, había un montón de inmigración negra del, del África subsahariana que estaba a gusto, que tenía trabajo y demás y que apoyaban a Gaddafi porque estaban en buenas condiciones y los trataban bien Eh, luego, a partir de un momento dado, creó la Jamairía o tal, bueno, un, bueno, una especie de socialismo a su aire tal y cual, ¿no? Eh, tampoco sería así esto, una especie de de, soviet, de tal, pero que, bueno, bastante, bueno, no sé, bastante participativo, por lo que parece, y demás, ¿no? Y, y bueno, entonces, eh, él tenía un apoyo... Cosa que no ha salido en toda la prensa occidental, pero ha habido eh, un apoyo ha tenido un apoyo bestial el, el Gaddafi, del pueblo y de las tribus. De 2.000 tribus, bueno, ha habido un montón de grupos, de asociaciones, de reuniones y de tal, donde se ha mostrado el apoyo a Gaddafi. En julio de este año, en julio de este año, julio creo que era, eh, hubo una manifestación de un millón de personas a favor de Gaddafi demostrada por, por eh, corresponsales de prensa alternativos y demás y un montón de movilizaciones a favor de él y cosa que o sea no ha aparecido por ninguna parte todo parecía que era al contrario ¿no? eh, luego, eh, bueno eh, a este, eh, luego, eh, a ver se lo, se lo intentaron cargar varias veces facciones de islámicas, sobre todo de Al-Qaeda o relacionadas con Al-Qaeda y tal igual, que es luego el que pusieron de jefe militar en Trípoli y ahora últimamente de Libia entera, creo eh, bueno ¿qué iba a decir? Eh, se me ha ido la idea no sé, iba a decir? ah sí, que se lo he intentado cargar varias veces y que ha habido, eh, he visto o sea, actas, ¿no? pero referencias muy claras en varios años y tal y cual de movimientos paralelos a la CIA y de los servicios secretos ingleses y de los servicios secretos americanos y franceses incluso que han tenido reuniones en varias épocas y varios momentos con facciones o con grupos islamistas y demás para intentar derrocarle a Gaddafi, a Gaddafi, pero en varias ocasiones. Y le han intentado, que yo he vi por lo que yo he visto cuatro veces cargárselo. Cuatro veces. Y entonces pillaron a toda una serie de gente, los detuvieron, no los tratarían bien, supongo, pero bueno, los detuvieron y demás. Eh, en un momento dado, este en 19, en el 2003 y eh, justo después de la invasión de irak y demás pues eh, bueno pues el Gaddafi se acojonó un poco vio por dónde podía venir el percal y demás y aflojó un poco el tema antiimperialista y eh, privatizó parcialmente el petróleo privatizó parcialmente algunas empresas y privatizó pues una serie de, de elementos ¿no? parcialmente un poco para para descurrbrise un poco el chaparrón y demás ¿no? eso en 2003. Y luego además cedió toda una serie de armas estratégicas que sí que debía tener bastante potentes, las cedió o las dio o sí, hizo, sí las dio. Eh, eso en el 2003. Eh, de todas formas, eh, también hubo el, los atentados aquellos de donde cayeron un avión en Escocia y otro avión en Lockerberry o algo así, tal y cual, ¿no? que le acusaron también pues a, a él directamente o de de, de, de, vamos, de, de de gente próxima a él y tal y cual, como que habían organizado el atentado ese y tal, y, y se ha demostrado, y lo han dicho oficiales del MI6, lo han dicho el propio ingeniero que preparó las piezas del atentado de Loqueberry, etcétera han declarado, declararon que había sido preparado por la CIA y que le habían acusado a echar el perro a este para desestabilizarlo y para, para tumbar ¿no? y, y bueno, y luego eh, y luego lo que parece es eso que una serie de, de sectores del, de la alta burocracia, digamos, ligada a Gaddafi pues eh, había estado beneficiándose del, de los sectores petroleros y demás ¿no? porque una parte importante de los beneficios bueno una parte iba a las multinacionales y tal que tendrían su parte, su cuota y otra parte pues para el Estado eh, y de esa parte pues por lo visto toda una serie de, de cuadros altos y de burócratas eh, muy próximos a Gaddafi pues sacaron, bueno se corrompieron totalmente y sacaron mucha pasta y en un momento dado pues se debió de mosquear el Gaddafi y, y también las jamairillas y demás y plantearon, pues, entre que por la subida del precio del petróleo y porque estaba viendo que se estaba proliferando una corrupción entre altos cargos y demás, planteó la nacionalización del petróleo. De nuevo, la nacionalización del petróleo. Lo cual asustó brutalmente a todo el imperialismo y ya empezaron a, a diseñar ya el, el golpe de gracia contra, contra Libia, ¿no? Y luego por otra parte hay otro factor que ha jodido mucho a, al imperialismo que ha sido el panafricanismo que, que ha tenido Gaddafi, que ha hecho, bueno, ha puesto muchos medios, incluso mucha pasta e incluso pues creo que bueno, medios económicos, quería crear una moneda africana, quería crear hasta un satélite artificial que tuviera unos, unas vías de información propia a nivel africano, crear una entente africana propia Fuerte, independiente y demás Y eso era algo absolutamente contradictorio Con todos los intereses que estaban mascando los americanos Y todo el imperialismo Que tienen unos intereses brutales en África Porque África tiene un subsuelo riquísimo en, en, No solamente en petróleo eh, Bueno, Libia es uno del de, país africano con más petróleo ¿eh? más Y con más gas creo que también Pero con más petróleo fijo Y, y baratísimo, sí, baratísimo, sí, que está bastante en la superficie y de mucha calidad, además, un petróleo de mucha calidad y demás. Pero en África, aparte de eso, pues hay muchísimas riquezas, eh, bueno, minerales y petróleo y de todo, ¿no? Y entonces hay una obsesión por todo el imperialismo, por sacar a, o sea, por explotar a saco África por explotar a saco África y desde hace ya bastante tiempo están llevando toda una serie de política para meter el morro en África y de hecho bueno, ha salido ya la prensa he visto en Diagonal y en charlas y así como pues hay un montón de empresas internacionales y demás que están comprando tierras en África a Manta están apropiando de tierras a Manta eh, ya eh, los americanos habían empezado en 2002 primero y 2004 o 2006 Después eh, creando una serie de, digamos, ententes entre países africanos del norte Que luego se fueron extendiendo a más países progresivamente Donde bajo la égida americana pues eh, les creaban una serie de vínculos teóricamente antiterroristas Y con la excusa del terrorismo que estaba fraguando por Al-Qaeda Que Al-Qaeda pues siempre ha sido una cosa manipulada, creada y manipulada por la CIA Entonces eh, la usan a, a placer y la usan según eh, en función de sus intereses y de, de las coyunturas del momento para crear desestabilización y luego justificar pues invasiones, control, etcétera etc. Entonces eh, el tema de la nacionalización, de, de las, la, bueno, del poner sobre la mesa la posible nacionalización del petróleo y ese panafricanismo muy, muy poderoso, muy fuerte de Gaddafi parece como que son los elementos que realmente han eh, cabreado tremendamente al imperialismo. ¿no? Y luego, por otra parte, a los árabes también, a Arabia Saudita en concreto y a la Liga Árabe, les puso a parir porque eh, no apoyaron a Irak, sino apoyaron a los, a los americanos en la invasión de Irak. Y de hecho, llegó a decir cosas como que... Eh, joder, ¿cómo, ¿cómo es posible que la Meca, la, la base de todo el islamismo y no sé qué, esté manipulada por los americanos y por los grandes intereses de la Europa occidental y del imperialismo, y tal, y eso pues debió cabrear soberanamente a Arabia Saudita y al Qatar y a toda esta gente, y entonces pues ya a partir de ahí eh, se desvincularon y se distanciaron muchísimo de él, y ya pues, fueron más enemigos que tenía, que luego han jugado un papel fundamental y clave en, en todo el, en todo el liquidación de de Libia y tal. Y luego, bueno, pues eh, luego eh, había bueno, además, había en, en la zona de ¿cómo era la zona la zona este? Eh ¿Cómo? Sí, la parte Cirenca, la parte esta, Gassi, sí, todo eso, Bengasi y todo eso ahí por ejemplo debía haber un movimiento de negreros de, de mucho cuidado un movimiento muy fuerte porque había una inmigración negra del África subsahariana y demás muy importante ¿no? entonces en torno a eso pues ahí había habido un movimiento negrero potentísimo con mucho movimiento de pelas y de trata de blancas o sea de negras y de negros y de trabajo y de trabajo esclavizado y demás y demás ¿no? a lo cual reprimió eh, Gaddafi y eh, bueno pues han sido uno de los factores, uno de las de los de los ingredientes que han jugado en el CNT y en toda la en todos los que han ido contra contra Gadafi y tal. Y de hecho se ha visto un montón de episodios de, de racismo y tal, que si todos los negros ya por decreto casi eran amigos de Gadafi o eran ...de Gaddafi... ...se han visto ya... ...hasta en la prensa... ...estado occidental... ...se ha visto que... ...que vamos... ...ha habido un montón de episodios... ...de racismo... ...incluso en el proceso... ...de la lucha y todo esto y todo ...¿no?... Entonces, bueno... ...según todas las informaciones... Eh, ...de cómo se inició... ...y todo eso... ...pues parece que... ...una serie de trasfugas... ...de estos que corruptos... ...que se enriquecieron... Con, eh, bueno, con, ...con el petróleo... ...y que eran de... ...próximos a Gaddafi y demás con la previsión de la nacionalización del petróleo, se les iba a joder todo el chiringuito y todo el chollo, y entonces empezaron ya a moverse en contra de tal, ¿no? Y entonces se fugaron una serie, yo tengo, incluso aquí mismo podría encontrar nombres concretos y fotografías y todo, de los personajes esos que fueron a Francia, se refugiaron en Francia y, y es, estuvieron en contacto con todas las con el servicio de inteligencia de bueno pues americano francés inglés y demás y es desde donde diseñaron un poco todo la, la, la, la contrarrevolución o todo la, el, el machaqueo de, de esto ¿no? de el machaqueo de, de libia. Y, y eso mucho antes de que hubiera las pretendidas las pretendidas represiones en Benghazi y todo eso que decían que hubo, que, que nadie ha podido confirmar en absoluto. eso Entonces, es eh, bueno, eso que se decía que empezó más o menos eh, esas movilizaciones el, en febrero, en 17 de febrero creo que era y tal y cual, pues esto ya parece que el diseño de ya el... El, el destruir el aparato de, de Gaddafi, cargarse a Gaddafi y todo demás había venía ya desde por lo menos noviembre del año anterior y que estaba diseñado y de hecho ya empezaron a tomar contactos con una serie de militares de, eh, pues que no serían muy de la cuerda de Gaddafi tal y cual, que eran libios y empezar a llevar armas y demás y es desde donde empezaron ya pues un poco todo el rollo, ¿no? Y luego, bueno, pues en el tema de, de la ONU, eh, pues una vez más, eh, bueno, pues eh, toda la decisión de abrir un espacio aéreo no sé qué, no sé cuántos, pues fue en base a unos informes de una organización de derechos humanos de Libia que es prácticamente compuesta por gente de la CIA. Y, que, y con apoyo de otra serie de organizaciones, de las cuales algunas no se enteraban de nada y otras eran también directamente financiadas por el Departamento de Estado Americano, eran movimientos antibolivarianos, movimientos anti... Eh, esto, eh, Venezuela, eh, anticastristas, no sé qué, toda la, la, la, la peor morralla que pueda haber todo eso, pues todo eso junto que habían hecho unos informes de los derechos humanos, que había hecho unas barbaridades de la leche, no sé qué los bombardeos, no sé cuántos y tal, todo mentira o sea, por lo menos no había ninguna justificación y todo mentira, porque cuando lo de los bombardeos y tal, ha salido muchas veces, y he visto, bueno, que los los que controlaban la zona eran los rusos por medio de satélites y que por medio de esos satélites allí no se veía ningún bombardeo, ni mucho menos en toda la zona, ahí que no había habido bombardeos ni nada Y entonces, bueno, pues ahí lo que se hizo es montar, eh, bueno, pues eso, entre, entre toda una serie de, de, bueno, pues gente de la CIA, gente que, bueno, pues antiguos buro, eh, burócratas o funcionarios corruptos de, que habían estado con Gaddafi más eh, gente neoliberal que había estado trabajando en empresas en grandes empresas en Estados Unidos en Inglaterra que eran de origen nivio pero que habían estado ligados a toda todo el gran capital de por ahí pues vinieron como cuadros eh, después eh, bueno pues los negreros esos y demás y luego pues eh, también pues sectores islamistas islamistas que bueno pues que no eran populares y, y tal sino lo que decía lo que decía un, un, un En fin, un teórico, digamos, de Venezuela, que citaba yo en el artículo y tal, ¿no? Que decía, joder, ¿dónde se ha visto que un movimiento social sea monárquico? Joder, llevaban banderas de, del rey Idrima anterior, no sé qué, todos ahí. que Estaban fabricadas todos en Arabia Saudí con el Qatar. Eh, ¿Dónde se ha visto que estos sean pro-OTAN pro y que vean con buenos ojos a la OTAN y que la OTAN bombardee y que vengan los aviones de la OTAN y que machaquen y arasen todo? dónde se ha visto un movimiento social que esté a favor de tal. Naturalmente sí, era una contradicción porque los tíos, por lo excelente estaba diciendo que querían un, una zona de exclusión de aérea ya. para que no les copa a cenada los jóvenes adolescentes, supuestamente. Ya, ya. Los colectivos luego apoyan la campaña en sus compañeros, Sí, eso es, las, es eso es. Pero es, aparte Aparte que los que los aviones de, de la OTAN y, y tal, o sea, bombardeaban hospitales, bombardeaban escuelas, destruían puentes, destruían, eh, o sea, no solamente objetivos militares, todo Dios, o sea, destruían, pues, escuelas, ya digo, escuelas, eh, enfermerías, hospitales, eh, la hostia, fuentes, eh, ciudades a saco, bueno, todo. Se calcula que han muerto cientos. No había oído esa cifra, pero ya, sí, es, es me imagino, me imagino. Sí, sí, porque ha sido increíble. O sea, han arrasado, está todo arrasado, no han dejado una ni, ni... 6 Sí, sí, sí, eh, es una barbaridad. De 3 millones, pues imaginar El doble. Eh, líneas con países que es dos veces Es muy grande. Francia. Sí. Y una población que viene de ese país enorme, que son sí, que han llegado a 120.000. Sí, sí, sí, una barbaridad. Y, y eso, ¿no? que el espacio aéreo y todo eso, joder, eh, ha sido pues, o sea, la hostia o sea, con el, a cuenta del espacio aéreo, pues han bombardeado pues han hecho, joder pues miles y miles de intervenciones miles y miles de bombardeos han cargado hay, armamento y bombas pero además con uranio empobrecido ojo, con uranio empobrecido también como hicieron en, en Irak y como han hecho en Afganistán y el uranio empobrecido por lo visto da mucha más fuerza y consistencia a los a los misiles y demás y rompe pues cualquier búnker que haya, cualquier tanque, cualquier cosa que pille lo, lo lo destroza. Pero luego deja unas unos efectos que son impresionantes, que son más más grandes porque están más difuminados tal, que, que el uranio con el uranio un, una pequeña cantidad de uranio rico, enriquecido, pues esto genera mucho más con un montón de, de secuelas y más, y, ¿no? y luego eh Bueno, luego es que lo curioso, eh, luego, eh, con esta gente de los sectores islamistas y tal, el elemento es que más claro, o sea, había un esto de, de la Al-Qaeda, que luego veremos, ¿no? pero eh, uno de los que estuvieron en los muyajidín y tal y cual, de que crearon, por cierto, Bin Laden fue el gran monitor de todos los muyajidín que llaman todos los, los, los salvadores de, de, de Dios o no sé cómo tal de la libertad y tal y cual que los organizaron y los formaron para eh, tumbar el régimen pro comunista de Afganistán y atraer a los rusos a una trampa, a una trampa que bueno, luego entramos un poco en eso y tal bueno, pues ahí participaron muchos libios muchos libios pues no sé por qué pues ahí había hundido y tal y había bastante de Al-Qaeda y tal y este elemento el que luego lo pusieron del jefe militar de Trípoli y tal había estado eh, allí había estado eh, no sé qué le habían detenido en Malasia creo le habían torturado los de la CIA no sé qué luego le llevaron a, a Trípoli y en Trípoli le torturaron pero agentes de la MI6 ingleses porque resulta que cuando el Gaddafi Eh, se acojonó un poco y hizo concesiones y tal entre las concesiones eh, estuvo el hecho de que los ingleses las fuerzas de eh, los servicios secretos ingleses podían usar para torturar a sus propias a sus propios enemigos lo que no podían hacer en Inglaterra lo podían hacer en Trípoli y entonces las fuerzas de seguridad y las fuerzas de los servicios secretos ingleses estuvieron torturando a contrarios a su sistema en Trípoli ¿Eh? Trípoli. No y a este, a este la habían estado torturando los de los servicios ingleses. Los servicios ingleses la habían torturado a, a tal. El Gaddafi también torturaría a lo suyo y no sé quién no sé cuántos, pero de las fosas esas eh, también eh, comunes que encontraron, pues algunas debían ser de camellos y otras de no sé qué y de, o sea, que tampoco seguramente no estaría limpio del todo el Gaddafi, pero muchísimo menos de todo lo que se decía. ¿no? Y al final, bueno, pues eso, ¿no? Eh, al final, luego, por otra parte, eh, claro, como tenían mucha pasta con todo el petróleo que tal, toda esa pasta la tenían guardada en bancos de europeos, internacionales y tal. Toda esa pasta la bloquearon y no sé qué. Y luego, pues, la bloquearon, pues, el gobierno. Sobre todo la llevaron a Estados Unidos, creo. Creo que estaba en Estados Unidos concentrada la mayor parte de la de la pasta que había estado, de Libia, que había estado en bancos por ahí y tal y cual. Eh, bueno, la habían embargado la habían tal y, y bueno, pues eh, se lo habían quedado prácticamente ellos o sea ellos, es decir, el, el imperialismo para seguramente luego pagar a todos los gastos eh, de armamento brutales que habrán tenido para pagar la reconstrucción de Libia que será la hostia porque a partir de cero todo arrasado, todo todo arrasado para partir de eso eh, tiene, que ser, tiene que ser la hostia Entonces, el dineral que todo eso va a suponer y los intereses que hay de grandes empresas alemanas, francesas, inglesas, americanas no sé cuántos, y todo ese dinero pues con el dinero que vayan a sacar con el petróleo que van a administrar en lo sucesivo, más todo el dinero que ya tienen embargado, que es muchísimo muchísimo bueno, pues con todo ese dinero pagarán todo eso y entonces eh, bueno, luego se ha visto que que la actitud que han tenido con la gente con todos los Me... O sea, yo lo que veo es que cuando Gaddafi ha tenido un apoyo tan, tan brutal, había tenido un apoyo tan fuerte, que ha pasado? Claro, joder, frente a una OTAN que va ahí arrasando de esa manera, joder, pues todos, joder, se habrán hecho los locos, algunos han estado defendiendo y enfrentándose al CNT y compañía y no sé qué pero muchos habrán desparramado se habrán hecho los locos se habrán camuflado entre los cactus habrán hecho lo que han podido porque claro, ante un esto o sea, es, es, yo he solido pensar yo me no porque con todo ese apoyo que han tenido la OTAN y todo eso tal y cual, no sé qué es como los milis podrían tomar perfectamente la Moncloa perfectamente, arrasar brunete, la hostia, la guardia civil todo el ejército español, la hostia todo arrasado, y hacerse con el poder se hubiera podido hacer, con ese apoyo y nosotros, una cuadrilla nosotros vamos y tal, si yo veía las fotos que salían, si siempre salían los mismos además, la hostia, si siempre salían cinco o seis y casi eran mismas caras siempre salían los mismos, la hostia todas las fotos, si es que era era bueno, bueno, y luego, pues eso la cantidad de mercenarios que fueron ahí a Libia, joder, el catar La del Qatar, de Arabia Saudita, de tal, de muyadines, muyadines anteriores que habían traído de, de árabes eh, islamistas radicales, de Al-Qaeda, no sé qué, habían traído por miles, hay. Luego el CNT, entre sus eh, entre sus proyectos escritos y además tal cual, que se los habrían escrito todos los eh, grandes, eh, todo el imperialismo, ¿no? Hablaban de, bueno, la propiedad privada, la liberalización, la entrada de capitales, eh, no sé qué, no sé qué, todo lo, lo, lo de siempre, ¿no? El primer paso que dio el CNT fue crear un banco sí, sí, sí. y una compañía de... Sí, sí señor. Bueno, sí, señor. Bueno, sí, señor. Sí, señor. Y, y, y un banco, como A ver, un, una fuerza revolucionaria, ¿cómo puede ser que lo primero que haga es crear un banco? Sí, a ver, eso, a quién ¿en qué cabeza cabe? una fuerza re pretendidamente revolucionaria lo primero que hace es crear un banco de puta madre y por la hostia eso es insólito sí. luego, eh, cualquiera que viese las noticias en a, a febrero marzo de este año eh, veía las, las primeras noticias era Gaddafi está solo va en una semana después era Gaddafi tiene apoyo en todo el país, estamos machacándolo, les estamos cargando, les, les baleando, Sí, sí, les sí. Sí, cosas sí cosas si tenía si tenía, o sea, dos años o, o un año antes no, no, no, se no, había no, estado no, no, en no, en la G8, hay fotos. Tengo yo, fotos de ahí, joder, con con la merkel con el otro con tal con el Felipe González con no con este con el zapatero con tal con todos los jefotes europeos con americanos con obama con la astia luego con el rey español con el con este con el Aznar, con el de, de, de madrid que le dieron las puertas de las, las llaves de la puerta de Madrid... La puta madre, el señor, le dejaban poner la jaima, luego le llevaban de paseo por ahí, hacían contratos de todo tipo, el berluscón y también íntimo con él, seguramente le llevaría ahí de todas sus movidas y tal. Pues se ver, caballo, o sea... Caballo, sí, seguro, seguro. ¿Un seguro. Y de repente, de repente se convierte... Se convierte en un terrorista, en un tirano, en un sátrapa, en un tal, en el, el esto, el, el dictador, en no sé qué. Oye, de repente, lo que es el, el control, eh, lo que se ha visto es, bueno, ya se había visto toda la puta vida, pero el control de los medios de comunicación es la hostia, es la hostia, la hostia, ¿no? Yo veía en cara en gara, joder, eh, encima los corresponsales que había, joder, la cagaban porque hablaban casi más a favor del CNT que, que, que y poco en contra del imperialismo y de hecho han desaparecido el mapa y ahora el Pradilla está hablando de, de que quieren lo de Franco, que quieren hacer, qué quieren hacer, sacar las cenizas de, del Valle de los Caídos y no sé lo que querrán hacer. Ponerlos en no sé, tal cual habla de eso tal, pero han desaparecido ahí porque no sé. Y, y, y ahora, por ejemplo, con lo de Siria, ya hablaremos un poco con lo de Siria, por ejemplo, Gara pues no tendrá ahí corresponsales o no se atreverá a ponerlos o tal o cual, no sé qué. Pero Gara recibe pasivamente todas las informaciones que le vienen de las agencias de información y todas las informaciones que vienen de las agencias de información que están súper controladas vienen filtradas, mediatizadas, manipuladas en un sentido concreto que es el del terrorismo entre comillas del, de las tropas y del ejército sirio cuando es lo contrario cuando es lo contrario absolutamente lo contrario Absol igual igual que en Nipia pero casi hasta peor hasta peor en Nipia por ejemplo se sintió que, que las, las agencias rusas dejaron de comprar noticias que no a favor de Badat una vez que ya habían uh -huh. y empezaron a transmitir las noticias que se emitían desde el occidente y dejaron de comprar las otras y lo que hacían las noticias del cine era la OTAN, la voz, con vídeos y se lo daban a las a bajarlo a a principio. Se todo esto para que simplemente perder que grabar a Tomás del corresponsal, sí, por sí. el robot y todo si, si, si, sí, sí. Pero le daban todas las imágenes ya, para que todas las cabeceras. Pero la yo la... he visto hasta direcciones de dónde daban todas las informaciones y todo eso que eran acceso público para escuelas, para Tocristo, tal no sé qué, con sus informaciones, claro, pasadas por el filtro. Yo por ejemplo, luego, eh, a partir del 1 de julio, lo que es eh en las fuerzas de seguridad han controlado la africa tipo lì eh Aulia eh se da eh, bueno, sobre todo en la zona oeste, eh, empezó a haber manifestaciones, sobre todo sobre los niños, que que venían eh seguimos apagando los drones una de las dos a los rebeldes oían y se hicieron la círcula claro, la mayor parte de la población en Libia, que son 6 millones de habitantes pues estaba con entrada en un círcula debía de vivir millones de la población casi por una mitad eh, y en la <tose> que son manifestaciones ¿no? y los remotores que las transmitían por la televisión oficial te las podías ver en directo tú, tú vas a hablar internet, en el chile por en el por internet veías el ...como estaba manifestando, se iba a dar un discurso, ¿no? Desde el 1 de junio. Y en las televisiones, por ejemplo, televisión española tía, no decía nada. Claro, yo coci y le mate, les maté un televisión española... ...de Hápula, diciendo, ¿cómo es posible? Que no estoy esto, porque si esto se muestra al mundo... ...igual la gente se echa a calle y dice, parad esta guerra. Porque antiguos eran, igual es caralla. Y igual, nadie dice que sea un bueno malo, pero esa gente... Sí, sí, que es carayas que no, no, no son de países, Paz, eso, y, y va, y es el tuve las ganas sociales que se supone que debe. Es que yo no me creo, con todo el mundo compra es que bien. mi zamacero eh eh Warren sugiere que alterda de talakai, es que es imposible, es que este es fueran millones de personas a los ojos de sus ojos. Luego, es que luego ha llegado la cosa hasta el punto en que, bueno, aparte de que Al Jazeera esa, esa otra información que es de Qatar y antes era un poco más o menos libre, pero está ahora absolutamente controlado por toda la oligarquía de Qatar y tal y ha sido fatal y bestial en contra de, de Libia y ahora en contra de Siria y tal, llegaron a hacer un decorado el Trípoli, pero en, como en las películas, Trípoli igual para la toma, para la prevista toma de Trípoli, sacarla ya en, en Qatar, con gente allí disfrazada de esto y tal y cual, como que tomaban Trípoli y la sacaron anteriormente a que se diera lo de... A... El día antes estaba diciendo que eso iba a ocurrir, Y luego cogernos del CMT y reconoce que era un, un montaje que sirvió para desmoralizar a las cultas de cada grupo en el tiempo en que se lo tuvieron en desmatado. Y eso es el más estilo... es el, el más estilo sí, sí. pop-up. La segunda vez más la propaganda que usaba Alemania, pues tiene un símbolo de la de la, de la edad, vamos. Y luego, y luego, bueno, las mentiras las mentiras que, que han contado la cuenta de, de los hijos que le habían detenido al hijo o sea, o sea según las informaciones tenía que tener dos mil hijos, lo menos que, que, joder, cada vez, cogían, aparecía desaparecía, luego aparecía, reaparecía lo cogían, cogían al otro hijo que tal, el de la otra mujer, no sé si tenía un millón de hijos en las imágenes de la forma del hijo usaron a un que se parecía al hijo, al último que han conocido eh salió Pablo Isla, puso un actor que se parecía un montón para que pensara que era él atrapado y luego salió de horas después en una furgoneta y dijo, yo estoy libre." Esté aquí en tipo de Disneylanda, las revistas hablan de la verdad. la el cómo lo han como se lo han cargado ha sido ya denigrante. Yo he visto vídeos, he visto vídeos y luego Y no me había dado cuenta de una cosa, en los vídeos se veía, bueno, como le habían, bueno, acucharao la hostia, tiraban de los pelos, tal cual, y le habían sangrando no sé qué, y todos gritando ahí tal, y, y se veía que lo estaban ahí machacando, pero no habían había cortes y tal. Y no me había dado cuenta de una cosa, que le leía a un lector, de, de a, un, a, un, a un escritor del correo, que lo habían, le habían dado, la habían... Por el culo, y claro, y caí, caí porque es que le vi en un momento dado que lo habían, está, estaba con camisa, estaba ahí sangrando, no sé qué, y de repente aparece, de rodillas en el suelo y sin camisa, y no se le veía más que una parte, y yo pensé, pues de las hostias que le están dando, pero claro, es que luego, o sea, es que, es que llegó, bueno, o sea y todo eso además consaña y todo todo el rollo todos los grandes medios eh, occidentales empezando por el correo y todos los de toda cuadrilla esta de hijos de puta y pero en todos los grandes medios hay machacando y venga a repetir cómo la habían tal, a este hijo de puta a este cabrón todas las, eh, cómo cómo lo habían ¿no? de consaña, saña ¿no? sin embargo los americanos tienen prohibido, por ejemplo sacar fotos de americanos muertos o de americanos presos o de americanos que están heridos o sangrando, o fotos de de... ¿eh? igual, también, prohibido eso es yo creo que es por marzo, finales de marzo Nunca eh, intentó ver la vecina de Badajoz y una bomba que le dijera. y no le tocó ver el problema de El revuelo saltó porque estoy un frente de Estado y todavía es último, ¿no? pero la Badajoz todavía no estaba desde de, de, ¿sí? ¿no? todavía, pues, eh, todavía contra la muerte del país y han, han matado al hijo de, de Estado Imaginaos que matan al príncipe al hijo de las hijas eh, a, a, a la Merkel, a un Claro. Eh, y Y luego yo le he visto a la que fue mujer de Yasser Arafat en un vídeo y decía Eh, que ya se le, le preguntaban y tal y ya se este no, bueno primero contó que ya se era Arafat lo habían envenenado la CIA también la habían envenenado y el Bin Laden y tal y cual y no sé qué si Bin Laden estaba muerto hace ocho años y estaba muerto en una, en una clínica en el séptimo piso rodeado por gente de la CIA porque él era de la CIA también está ...y murió rodeado no sé qué ciudad... ...dijo, no sé si era de Pakistán o de Afganistán... ...Benjajato... ...y ben... además por los riñones, sí, era el problema renal... ...hace ocho años, hace ocho años que ya estaba muerto... ...o sea que todo ha sido un montaje... ...un montaje, bueno, que el montaje luego hablaremos... ...pero el de las Torres Gemelas ya es el primer paso del montaje... ...es todo un, es todo un, todo un montaje... Todo un montaje ...bueno, y luego eh, pasando por ejemplo a Siria... Siria es igual, repetición, de Siria y, y Irán, que también viene ahí en esto, lo mismo, ¿no? Pues resulta, todas las informaciones que estoy viendo y demás, ¿no? Eh, bueno, pues Siria es un, esto, pues, pacista, tal, socialista a su manera, no sé qué, no sé cuántos y tal, y bueno. Eh, con muchos sunita y no sé qué, luego debe haber bastantes religiones, cristianos, hay armenios, hay drusos debe ser una mezcla bastante luego los alahuitas que debe ser una minoría que había sido bastante marginada pero que bueno en todas las complicadas historias de Siria porque Siria primero estuvo 500 años bajo el reino los reinos otomanos bajo Turquía después estuvo bajo Francia y estuvo junto con el Líbano Francia separó Siria del Líbano después se hizo independiente y después de eso pues ha habido golpe de estado tras golpe de estado y no sé qué y ya el que cogió mucha fuerza fue el padre del actual el actual no quería ser presidente y nada, debía ser oculista o ginecólogo no sé qué, que estaba en Londres y lo trajeron aquí cuando se murió su padre y que no quería y lo pusieron ahí y tal eh, entonces el padre sí que debía ser bastante represor y bastante tal, pero bueno eh, bueno pues debe ser un país, de Siria, donde a ver Eh, están todos los refugiados de Palestina desde que surgió el Estado de Israel ha sido siempre el refugio de todos los movimientos palestinos eh, contrarios a Israel, claro eh, todos ellos ha sido el refugio de, de Hamas, ha sido refugio de Zolá, de las fuerzas del Líbano eh, ha sido el refugio de, de un montón de gente De un montón de gente progresista, revolucionaria O por lo menos radical o antiimperialista Y demás Entonces los tienen, los odian los odian. Y eh, bueno Juega un papel importante Porque bueno pues eh, eh, Digamos entre Irán, Siria Y Líbano pues hacen hay un bloque Un bloque eh, O sea eh, Digamos relativamente De izquierda por lo menos antiimperialista ¿No? ¿No? Eh, Siria no tiene apenas recursos no es por los recursos sino es por el papel geoestratégico político y tal que tiene ¿no? entonces eh, bueno pues Siria es otro de los que van a cargárselo y en Siria están o sea eh, bueno hay un malestar por parte de la población también porque bueno con la crisis esto lo otro y las medidas de del fondo monetario del banco mundial en el que también entró Siria y tal y cual bueno pues han deteriorado las condiciones y ha habido movimientos de protesta y demás Pero el problema es que ha habido un, un movimiento organizado por la CIA sobre todo, pero con el apoyo de Israel, con el apoyo de Arabia Saudita, con el apoyo del Qatar y del Líbano y de Turquía. ¿eh? Eh, están desde hace años metiendo miles y miles de mercenarios, cantidades industriales de armas, cantidades industriales de armas... Y además hay eh, la técnica, que la estrategia que deben llevar es que como en, en Siria, el ejército de Siria tiene sobre todo helicópteros y tanques, pues entonces más que como en Libia que era pues, liquidar los aviones y el, esto, el espacio aéreo y tal, pues aquí el tema es meter muchos eh, granadas y cacharros antitanque y antihelicópteros y demás, ¿no? Entonces, armamento en cantidades industriales están metiendo desde hace años, desde el Líbano, desde Jordania, desde Turquía, etcétera, etcétera. Los puntos de donde han, y bueno, eh, ahí debe haber... o sea, decir, bueno, pues hay un montón de, de entrevistas con gente que ha vivido, que vive en las fronteras, gente religiosa gente de monjas, gente de médicos, gente tal que vive en zonas de la frontera y demás que han estado diciendo que vienen desde hace años moviendo movimientos impresionantes de gente y de armas que van entrando por las fronteras pero desde hace mucho tiempo. Y eh, todas las movidas eh, anti-siria, antigobierno sirio y tal, que esto, empezaron en, en un pueblo cercano a la frontera de Turquía y en otro pueblo cercano a la frontera de Jordania. Es decir, zonas protegidas por la retaguardia de Turquía y por la retaguardia de Jordania y por la retaguardia de Líbano, y demás, donde empezaron a montar chochos. Y la manera de montar chochos era... Eh, Pues eh, gente que se infiltraba en las manifestaciones y empezaba a disparar a la policía y a los manifestantes. Gente que se apostaba en los dejados y empezaba a disparar y matar policías y manifestantes para que se creara un barullo para que los policías y el ejército se cabrearan y tiraran a los manifestantes para que los manifestantes se cabrearan contra tal para crear un chocho de puta madre. Y luego pues haciendo gracias eh, por un montón de esto, quemando no solamente ayuntamientos y edificios públicos, sino quemando supermercados, quemando tiendas, quemando pueblos, quemando casas, matando a gente, matando a este, matando al otro, creando una situación de terror bestial, bestial organizada y planificada desde hace varios años. Que, ...y además ha habido también... ...células durmientes, por lo visto... ...gente que tal, que convivía con gente... ...que se creían que eran obreros egipcios... ...o obreros iraquíes... obreros de Líbano y no sé qué... ...y resulta que luego eran... Eh, ...células durmientes que en un momento dado... empiezan a ...se arman... ...y empiezan a llevar sus consignas... ...y a mover todo el cotarro... ...entonces el tema es... ...el tema es... Eh, ...aprovecharse de una situación de, de malestar... ...para derrocar un sistema... ...y para crear un sistema... ...al servicio del, del imperialismo... ...pero descaradamente y brutalmente... ...y brutalmente... Y, ...y los judíos tienen que ver en eso muchísimo... ...y ahora tienen previsto... ...por lo visto, el traer... ...como hicieron en Afganistán... ...en hacer una recopilación de miles y miles de... ...de musulmanes radicales... tipos salafista o tipo estos... ...sunitas y demás... ...para irlos metiendo para irlos metiendo y, y llevar a unos grados de guerra de puta madre Turquía, por ejemplo, el hijoputa este, el erebano este pues ya está está diciendo que bueno, que tal, que se va a tener que ir que no sé qué, no sé cuántos y está poniendo una especie de zona tapón en la zona de la frontera entre Turquía y Siria para tener, bueno, pues para suministrar para tener una retaguardia de, todo la, de todos los que están ahí montando el chocho padre y para, eh, como vía de acceso de armamento y de, y de, y de mercenarios a Manta, ¿no? Entonces la idea es, pues eso, liquidar liquidar eh, Siria, y la medida que liquidan Siria, liquidar la infraestructura del Líbano, van luego a por Líbano y van luego a por Irán. En Irán intentaron hacer también una revolución de color que le salió mal y ahora bueno ahora se están agarrando al rollo del armamento nuclear que están preparando armas nucleares y no sé qué, que la energía atómica la tienen para tal se están agarrando eso igual que hicieron con esto, con Irak y luego también han sacado la chorrada que los de Irán han estado implicados en la muerte de un embajador de Arabia Saudita en Washington, no sé qué hostias también les querían emplumar y, uh, uh, y tal, no sé qué, ¿no? Entonces, con Irán, de momento, eh, como es más grande y más tal, eh, van un poco para más tarde, pero Siria, van van de cabeza por Siria. Van de cabeza por Siria. Y se está llevando el mismo rollo. Y además es más, en Siria también resulta que el, este, el Assad, este, el, el presidente y tal, tiene un apoyo total. La gente eh, tiene hay hay malestar a nivel de condiciones de vida y demás, pero viendo todo el el percal y el montaje que ven que viene de fuera, que es, o sea, terrorismo puro y duro organizado desde fuera, ¿eh? Eh, y que va, o sea, que está creando un caos de puta madre y tal, están dándole un apoyo de la hostia y hace poco también ha habido otra manifestación de un millón a favor de Assad y un montón de manifestaciones más constantes y la prensa occidental lo que está haciendo es sacar esas manifestaciones como si fueran manifestaciones en contra de él. están manipulando constantemente manipulando todo todo esto ¿no? y, y bueno, y lo mismo hay, también hay asociaciones de derechos humanos no sé qué, totalmente controladas por la CIA que también están contando no sé quién no sé cuántos de hecho, bueno, en el en el caso de Libia en el Consejo de Seguridad de la ONU Pues los chinos y los rusos seguramente por, porque estarían agarrados por los cojones por algún rollo estratégico, no sé exactamente por qué, energético de qué. Total que allí se abstuvieron, no fueron capaces de decir que no en, el comité, en el, la Comisión de Seguridad de la ONU eh, a lo del abrir el espacio aéreo de Libia. En el caso de Siria sí han dicho que no. Sí, eh, China y Rusia, los dos. Han dicho que no. Entonces ahí se vieron bloqueados un poco eh, pues los ingleses, todo el imperialismo tal, ¿no? Sobre todo franceses, ingleses, eh, judíos y americanos. Entonces lo que están haciendo es, bueno, pues recurrieron a, bueno, a comerse el coco a través de la liga árabe de esto, del otro y tal y cual, y tratar de de bueno de, de que desde otros estadios digamos o estamentos digamos de la ONU pues que se denuncie y de hecho consiguieron que la Comisión de Derechos Humanos condenara a Siria y últimamente han conseguido en base a unos informes también completamente falsos y completamente falsificados sacados por otro rollo de derechos humanos de tal controlado y tal y cual han conseguido que la la ONU en el pleno el pleno creo de la ONU haya dicho que eh Siria está cometiendo actos de lesa humanidad o algo así. Una, o sea, cuando actos de lesa humanidad lo está cometiendo Estados Unidos sobre todo, está Francia, Israel, Inglaterra, etc., ¿no? O sea, y entonces esto ya es, o sea, ya la, los, los previos a una a un, a un a un entrar a saco, a un entrar a saco como en Libia. O sea, se está, se está viendo, se está acercando el momento de la hostia y luego encima están apretando las clavijas porque hacen un embargo económico desde Estados Unidos y desde toda la Unión Europea. que siempre... La Unión Europea es un, es un monaguillo de los Estados Unidos porque, entre otras cosas, la OTAN está para eso, para dominar y controlar a, a Europa para la Europa capitalista pero que no se, se vaya por ahí que esté chupando el culo de, de, del gran, del gran poder americano y la OTAN está para eso y joder, responde a saco a otros niveles y tal, encima hacen lo mismo, aquí a nivel armado y a nivel tal, pero luego lo que han hecho con Grecia y con Italia, y lo que a lo mejor hacen hasta con España, pues es lo mismo, es machacarlos, es tal, es cual, es, es poner unas condiciones bestiales, económicas, hay tal, cual, no sé qué, para pagar la deuda, que es la deuda a los bancos alemanes y franceses, al final, no que va todo en la misma onda. ¿no? Entonces, total, que eso, que... ¿Qué es eso Que en, en, en la ONU ya pues han conseguido con toda esa serie de informes falsos y la... Ah, bueno, estaba hablando así de, del embargo, del embargo que claro que, joder, pues, eh, pues que un montón de gente no puede ni comprar ni vender nada a, a Siria. Eh, la Liga Árabe al principio estuvo ahí y tal, pero la Liga Árabe también, a base sobre todo de, de bueno, todas las presiones americanas y de Arabia Saudita y demás, también ha decidido eh, echarle fuera de la Liga Árabe y también bloquearle. Y, y lo de la Liga Árabe le debe re, eh, repercutir bastante a Siria porque eh, pues la, más de la mitad de los productos que vende Siria van a, la, a los países árabes de la Liga Árabe y los productos que importa también los importa de la liga árabe de los países de la liga árabe entonces se le cortan eso joder, lo dejan lo dejan hecho un cristo entonces la crisis y demás se va a agudizar la pobreza va a aumentar el malestar va a aumentar eso eso a favor de, de todo el imperialismo claro si sí, ya ha dicho que eso es una declaración de ya que me parece que no apoyaba eh, el embargo o mucha población siria y hay muchos iraquíes en Siria y además eh, son países vecinos en son como un país casi ya y, y, y en la, en la asamblea esta del animal le va a decir que ellos no iban a cumplir ese paro porque no sería bien sencillo ser eso bueno ojalá sea así no sé eh, y, bueno puede ser puede ser ¿eh? no te digo que no yo lo que he visto es que bueno, oficialmente por lo menos animal, los han echado y eso podría tener repercusiones de la hostia todos ya es una gran teoría es decir, quien para ahora, este proceso que encima empieza desde una manipulación. Si vamos al caso de Lidia, por ejemplo, todo empieza una manipulación, manipula desde los medios la Ofición Pública y, a, y sí. las, a los dirigentes de los países, para que de una postura ponen unas, unas atrocidades, sí. atrocidades. Pero lo grave del caso es eso que, joder, eh, es que ese es un paso más, un paso más y luego otro paso más, antes fue Afganistán, fue Irak, Eh, Siria, o sea Libia, Siria, luego viene Líbano, luego Irán, luego bueno, tal o eh, cual, no sé qué eh, bueno, está, eh, es, es que es, es, es la hostia. En el último año, el último año Costa, Costa, eh, Libia, eh, Somalia, Somalia tal. Somalia, bueno, más o sí. que así vamos pescando. Sí, sí. <ríe> todo, todo, todo. En Somalia, antes ha estado desestabilizada la zona para que nuestros subjuntos barcos vayan allí, sacren el pescado y no tengan que pagar a comisión. Y, por ejemplo, ha sido con, con Palestina, por ejemplo, que no que habían planteado, bueno, vamos a ir a la ONU, al la, el, el, el Comité de Seguridad de la ONU y tal. Bueno, no, no llegaron todavía eso, porque ya en los Estados Unidos ya dijeron que iban a vetar Bueno, primero dicen ¿no? que hace la... o dos años o En los Estados Unidos dijo, yo apóyale que Palestina en la ONU. Y un año después dice, no podemos apoyarlo. Ya, no. y vamos a decir que no, si solicitan el ser reconocido como Estado tal y cual, vamos a decir que no. Entonces eh, fueron eh, a la Comisión de Derechos Humanos, que ahí se lo estaban eh, discutiendo, debatiendo, no sé qué, ahí está. Luego querían ir a la, al pleno de, de la ONU y tal, para ver si allí tal, no sé qué. De eso hace ya mes y medio o dos meses Con el tema de Siria Han ido en un día y en un día ya está tal eh, eh, Crímenes de lesa humanidad eh, Siria En un día el pleno ya está hecho Y el otro está paralizado ahí Con el tema de Palestina Entre los árabes, los no árabes, los americanos Y todo tal y cual paralizado absolutamente Ni, de, ni la Comisión de Derechos Humanos Ni el pleno, ni la hostia de Minagre, ¿no? Joder. Es la hostia ...y luego, eh, bueno, no sé si... ...joder, igual... Aquí no, ...porque está el tema de... ...no, Afganistán... es que ...lo de Afganistán también así... Bueno, ...o sea, es que... Bueno, ...el tema de Afganistán... ...o sea... Eh, eh, ...bueno, el tema empieza en... ...1979 oficialmente... ...1979... Eh, ...que más o menos... Eh, ...organizan... ...bueno... En 1976, creo, si no me equivoco en fechas, eh, entró más o menos un régimen pro-comunista, pro-ruso, no sé qué, en Afganistán y tal, que era por lo menos antifeudal y había tomado una serie de medidas y tal y cual, más o menos progresistas y no sé qué, no sé cuántos. Entonces, eh, los americanos ya querían tumbar eso, tumbar ese tal, y entonces organizaron en Pakistán a través de con el apoyo de los servicios de seguridad de Pakistán, del ISI eh, pues un, una especie de, de cursillos y de rollos de formación y de reclutamiento de sectores islámicos eh, radicales y anticomunistas y tal y cual no se sé que eh, eso, para ir a luchar contra los eh, contra ese régimen procomunista de Afganistán Pero, en el fondo, la intención que tenían era, aparte de tumbar el régimen procomunista de Afganistán, era atraer a los rusos y meterles en una trampa. Meterles en una trampa a los rusos y hacerles un... quemarles, gastarlos. Y crear unas grandes contradicciones a, a los rusos. Que tenían, era otro de, del ajedrez de tal, del imperialismo y tal, otro de este tal. Y entonces, eso, pues eh, montaron miles y miles de muyajidines, muyajidines o tal, son luchadores por la libertad o algo así y tal, ¿no? Que reclutaron por todos los lados y ahí estuvo este de Trípoli y libios y gente de, de, de todo el mundo musulmán y demás, ¿no? Y el Bin Laden fue el, el monitor principal y tal cual, ¿no? Y le suministraron cantidades inmensas de dos bueno, cantidades inmensas de, de medios, de armamento, etcétera, etcétera, ¿no? para llevarlos allí a, a, a esto, Afganistán. Y entonces en Afganistán empezó una guerra que fue, bueno, pues larguísima, duró no sé si 10 años o más, eh, bueno, y obligaron, de hecho, lo que tenían previsto, atrajeron a, a los rusos a, allí a Afganistán, ...en apoyo de, del régimen, porque tenían acuerdos y demás, el régimen procomunista de Afganistán... ...y entonces ahí se creó pues un, un chocho de 10 años, por lo menos, ¿no? De 10 años hasta que los rusos se echaron, se tuvieron que ir porque estaban ya gastados y hechos polvo... ...el régimen de Afganistán lo, lo tumbaron y bueno, pues de toda esa movida surgieron al Qaeda y los talibanes y todo el rollo, los talibanes y al Qaeda los surgieron la CIA, los, los creó la, la CIA en el todo en la movida de contra Afganistán y todo eso la CIA. Entonces, cuando se fueron los rusos y quedaron los talibanes y tal, estuvieron allí, bueno, fue bueno, pues eh Cuando estuvieron los, la, la CIA y todos los muy agitines y todo eso, creo que creció la, la producción de opio y de heroína en cantidades tremendas. O sea, hasta llegar a producir casi el 80% de la producción mundial de, de esto. Cosa que la utilizaban como dinero negro para armamento, para financiar todo el armamento, todo el rollo que tenían por ahí. ¿Eh? Tiene un momento en que muchas experiencias de soldados rusos que iban completamente en Ah, también sí sí sí, sí. Eh, eso, bueno, sí, que también sí, sí de paso de paso de paso claro y tal no y luego bueno eh, los talibanes cuando lo que los talibanes luego lo que pasa es que Eh, ...estaban divididos y había la Alianza del Norte... ...que eran más bien eh, uzbecos y tuyicos y no sé qué... ...y luego estaban los del sur que eran los propiamente pastunes y tal... ...los de los propios de allí y tal... ...tuvieron guerras entre ellos y no sé qué... ...y tal, y al final pues eh, la CIA de nuevo los apoyó a los pastunes... ...hasta que se hicieron un poco con el poder... Eh, ...un poder que oficialmente no lo reconocieron pero... ...por debajo lo reconocían y tal, ¿no? ...y al final pues eh, lo que querían los americanos eran con estos era crear una un, un oleoducto que ahí había unos intereses estratégicos fundamentales era entre otras cosas aparte de rodear a china aparte de liquidar todo lo que fuera filocomunista comunista o algo parecido progresista o antiimperialista liquidar, y liquidando todas las piezas de esto y luego el eh, crear una ...un oleoducto de salida del Caspio... ...porque ya decían ellos... ...el Caspio es una zona riquísima en petróleo... ...¿no?... ...una zona riquísima en petróleo... ...y así que se han preocupado muy mucho... ...la CIA y compañía... ...de tratar de ir comiendo el coco... ...a través de revoluciones de colores... ...y de no colores... ...y de esto el otro... ...de ir pillando a los países... ...de alrededor del Caspio... ...como... Eh, ...Georgia... ...como Armenia... ...como Azerbaiyán... ...como, en fin, han intentado en Bielorrusia, no han podido... ...en Turquemenistán... ...en, bueno, todos los países de ahí alrededor y tal, ¿no? Y entonces, eh, querían hacer un, un oleoducto que viniera del Caspio... ...a atravesar a Turmenistán, después a Afganistán... ...y luego Pakistán para terminar en el Mar Arábigo, en el Índico, ¿no? Esa era el, el, el, la pretensión... ...y de hecho, parece ser que llevaron a talibanes a Estados Unidos a negociar con un, el no me acuerdo la empresa como se llamaba una empresa multinacional de petróleo que es Onoluko, espera, no sé. No sé si encontraré ahora. Bueno, es igual, ¿eh? pero no sé. Bueno, sí. una empresa tal, había más empresas que querían meter el morro y tal y cual. ...y como que les daban la oportunidad de quedarse con una parte importante de los negocios... ...del petróleo y de todo el, el paso y de no sé qué, no sé cuántos y tal... ...pero por lo visto pues eh, los talibanes exigían una serie de condiciones... ...que no, no eran del agrado de, de los americanos... ...y los americanos exigían además que cambiara el gobierno... ...tal y una serie de condiciones que no he llegado a ver cuáles son exactamente... ...pero que no aceptan los talibanes, total que entonces pues eh, a partir de ahí los metieron en el saco de, del terrorismo tal y cual y entonces es cuando invadieron ya en el 2001 pues al, al poco de poner de las Torres Gemelas al mes siguiente creo invadieron ya Afganistán con la excusa de que ahí estaba Bin Laden de que les, exigía, les exigían la entrega de Bin Laden debían de decir los talibanes que bueno si demostraban ellos Los americanos, que Bin Laden estaba implicado realmente en lo de las Torres Gemelas y todo eso, que estaban dispuestos a entregarlo a un país que fuera neutral, donde pudieran juzgarlo, pero creo que no demostraron, como no podían demostrar, porque era todo mentira, eh, no les entregaron, entonces eh, siguieron adelante y entonces una guerra que duró bueno, hasta hoy o sea, el 2014 es cuando dicen que van a salir los americanos desde el 2001 que entraron, 13 años haciendo, pero arrasando con todo eh, con todo Afganistán de una manera brutal, he visto datos de muertes de niños o sea, no sé, hasta los niños menores de 5 años mueren casi todos hay que recordar que este año, no el sé. es el año en el que más soldados extranjeros han muerto en Afganistán sí, puede ser Sí. es sí, el año que más desde que empezó la Sí, claro, porque ahí los mas sacaron y los los destrozaron y luego ha habido un movimiento de recomposición y de organización, seguramente nuevas generaciones que tal igual que les están metiendo caña. Ya leí algo, o sea que le digo a empezar a hacer eh, 160 atentados al mes y luego 600 al día y luego ya cifrar de la hostia, atentados, o sea, eran pues, miles por día, o sea, ya les estarían asfixiadísimos a los americanos, así que querían salir como fuera y tal y cual, y al final pues esa línea tal no parece ser que la han hecho, pero sí he visto que han llegado al parecer a un acuerdo con Karzai y todos estos monigotes de mantener unas bases americanas en Afganistán durante 10 años, he leído, no sé, Sí, sí eh, de 10 años y tal. Y bueno, y eso, ¿no? Entonces, eh, todo el cuento del terrorismo no sé qué, al final era porque no podían meter el oleoducto que querían sacar del Caspio, porque ahí ha habido eh, dentro de, todo, o sea, en el fondo todo esto va a que los americanos Quieren controlar todos los recursos todas las fuentes energéticas todos los minerales todo lo tal y hacer que los competidores no tengan esos accesos o sea liquidar a los rusos a los chinos ya a cualquier y a los indios y a los este, a los brasileños y a todos los que tengan una cierta potencia económica liquidarlos del mapa marginarlos de todos estos lo de áfrica y lo de libia en parte era también por echar a los chinos de libia que estaban bastante metidos y de áfrica Y, eh, y, y eso, ¿no? Es dentro de todo eso, ¿no? Y en el Cáucaso, por ejemplo, pues fíjate, ¿no? O sea, después de la caída del muro tal y cual, se han ido con mil artilugios y revoluciones de colores y no colores, se han, ido, se han ido haciendo con el poder de Polonia, de Hungría, de tal, de Rumanía, de Bulgaria, de tal, no sé qué, de Georgia, de Azerbaiyán, o sea, o de prácticamente casi todos los países que dan ahí, se están haciendo de la cuerda imperialista de una manera, de otra unos que Ucrania, no sé qué y ahí hay, pues eso, una, una competencia entre otras cosas, de fuentes energéticas y los rusos eh, bueno, pues han hecho ahora una, una, un oleoducto en acuerdo con los alemanes, con los alemanes que va de Rusia a Alemania sin pasar por Polonia ni por Estonia, Letonia y Lituania que son díscolos, digamos tal, por el mar después el Nord Stream, le llaman... ...y luego hay otra vía que tienen de salida del petróleo de Rusia hacia Europa... ...que es por Ucrania, que es han tenido problemas ahí con Ucrania... ...con la Timochenko, la tía esta y tal, igual que si pagaban o no pagaban lo suficiente... ...las cuotas acordadas, no acordaban, no sé qué... ...que era un paso de salida importante porque ahí pasaba a Grecia, Bulgaria, Italia, tal cual... tal ...y los americanos y los la Unión Europea y demás han hecho otra vía por el sur que no pase por ninguno de los países más o menos cercanos a, al tema antiimperialista, ¿no? O sea, pues que pase por Georgia, que es un país controlado por los americanos, que pase por Turquía, que pase tal, eh, desde eh, por sí por Kosovo, tal, que pase por sitios que no están controlados, que está, no sé si ha acabado del todo, o bastante avanzado. Y, tal, ¿no? y bueno, pues así, ¿no? Y, y eso, ¿no? Y al final es el eso. Y todo es que y luego lo de las Torres Gemelas y todo eso, pues hay un montón de informaciones que dicen que todo eso es, todo fue un montaje, un auténtico montaje eh, que en un momento dado pues dijeron, eh, joder, vamos a hacer algo Eh, como los rusos habían ya desaparecido pues nos tenemos que inventar un enemigo un enemigo que nos dé pie a poder eh, controlar los recursos controlar el mundo controlar las fuentes energéticas que se están eh, reduciendo y agotando y controlar los minerales y contra, controlar todo y, y bueno pues hay montones de informaciones hay un panel de científicos que lo tengo por ahí pero de 50 científicos de lo más importante y lo más experto que están Eh, cada uno en su especialidad y analizando, que han estado analizando IDAR y que tienen un montón de datos que ponen en cuestión todas todo, las, eh, todo, todo el, el montaje de las torres gemelas o sea, por ejemplo, pues hay datos que dicen eh, bueno, pues que eh, hacen estudios de cómo cayeron las torres y tal y bueno, dicen entre otras cosas que es imposible incluso con el incendio que hubo de fuel no sé qué, no sé cuántos, que es imposible que caiga así como cayó ...a saco, porque eso tiene unas estructuras... ...potentísimas, sobre todo en las partes de abajo... ...y cuanto más abajo, más potente y tal y cual... ...que es absolutamente imposible... ...que cayera todo eso... ...si no había unas potentes explosivos... ...abajo... ...de hecho, luego parece ser también... ...que han encontrado restos... ...de unos explosivos que solo son... ...de tipo militar, muy potentes... Ter ...termitas, sí... ¿Y no puede ser que lo usaran en plan... ...no estáis jodiendo un montón... ...vamos a por vosotros... ¿Y vos vamos a poner explosivos y luego estrellas un avión? ¿Por no, no, el, no, el, no, no, ellos mismos. El Las cuales caen a una, a una velocidad, o sea, el nivel de aceleración de la verdad, eso es sí. Claro. no habla de explosivos. No habla, habla de los aviones. No habla de explosivos, habla de, explosivo, de los aviones. que, que venta, se vieron que salieron en Atena y todo eso que son los que teóricamente tumbaron las torres. Las torres a las que chocaron y, y otras que estaban del otro lado, que tal vez se cayeron no y, y parece ser que han encontrado restos de termita y tal y cual, no sé qué. Parece ser que los bomberos que estuvieron ahí un montón, que muchos oían explosiones extrañas y no sé qué, sí, sí, que protestaban, decían, pasaban partes, silencio total. Y la verdad es el portal que es como se derriban los edificios normalmente. Y luego es que el informe oficial dice que el sector abrió se cerneó y al vergarse las dudas del edificio se colapsaron se deshielan las dudas principales y se colapsaron edificios y dicen que fue cayendo un edificio y ya que la madre con el peso esto, pues si te ha pasado que no ha dado nada yo sé las dos cosas las de información, la que has dicho tú la-, pero ya sabes, como que... Pues como, no, puede, no puede no puede ser que no te metieron. Claro, no puede decir pues sí, que, pues sí. que haya sido asado, Luego también hay muchos hay más datos. Hay, dicen, por ejemplo, que es imposible que eh, o sea, los pilotos aquellos tal, no sé qué, por un montón Por, por, por, por, eh, por toda una serie de claves y de sistemas que tienen de información de aviso y tal y cual que es absolutamente imposible que una serie de tíos cogieran unos aviones así y fueran allí a chocarse sin el control de, de todo que era absolutamente imposible que se supone que cuando que siempre hay como vigilancia Sí, que tiene que pasar una serie de controles y tal. Lo estaban haciendo práctica de no sé qué movilidad ya lo no sé pero a mí se sí me ocurre ese que se es que sí esperamos eh, si yo eso, te lo ofrezco tienes que ver en la historia eh, en sí. la guerra de Estados Unidos con España Estados Unidos hundió un barco suyo de vapor para invadir Cuba en la primera guerra mundial lo dijo, mismo un, un, un, un pacto le dijo que pasase por, por el medio del conflicto de la primera guerra mundial para que lo dieran y inventé bueno, la primera sin la primera para luego en tercera era porque en fósil. En la segunda era unidad fue el cang. Y, y por ejemplo, y eh para... claro, y luego es eso de la, idea, la forma de mirar a la masa de de Javier Pérez son 13.5 de soltete, si puede, la gente que es una putadronada no puta y por otro lado como estamos embargando los restos, creo que no o sé, sea, no puede ser que esté estando ahora el mar de la guerra mundial esta de, de por los últimos años O sea, ese ese rey de los medios de comunicación, ¿no? o sea, ese, sí. o sea, es que me encanta, no hay nada de nada de olas, eso, es que no, no le pensar ese de esto no es así, pero es así, pero te estoy mostrando por otro lado que pues así. Es, es, es, es que intento creer que es así, crees, tú, no o sea, no tienes ninguna razón para creerlo la base de la repetición y la repetición, que es como con lo de Siria con lo de Siria, que llevan ya años metiendo, comiendo la cabeza de la gente, raca, raca, raca con información repetida y constante, mentiras constantes, que son los criminales que han matado tal, que ha matado cual, que han hecho barbaridades que tal, que cual, no sé qué, no sé cuántos y hasta el propio Gara y compañía que no tienen allí corresponsales o corresponsales con información o no recurren a agencias alternativas o tal, hacen lo más cómodo cogen la información de la saben, y las agencias y las informaciones de las agencias están todas filtradas. Están todas filtradas. Entonces, hasta en el mismo gara, tú le sobre Siria y parece que efectivamente los sirios son unos hijos putas. Eh, pues no es principal, se trata de principales o hacen dos pequeños. ¿En dónde eso dices? En gara. Y estaba hablando de quién está interesado en ministerial o en y claro, y decían que es que eh, o sea, ser tan equidistantes que es que se eh, les por todos por, no, los porque es que estaban diciendo mandan barcos los otros ¿por qué mandan barcos, qué mandan barcos eh, Estados Unidos allí? ¿por qué los estudiantes eh, milaníes eh, eh, han tomado la embajada británica y lo que la violencia? bueno, están mezclando todo con todo, o sea, para que parezca que es que todo ha vuelto loco ¿no? eso es, eso es es que eh, eso es. No, y eso, ¿no? Y luego, bueno, pues a China, pues por ejemplo, eh, tal, ¿no? Eh, a ver, por ejemplo, con, pues eso, Afganistán lo está rodeando, eh, aparte que tienen ya, bueno, con Corea del Norte también ahí han andado con la bomba atómica, no atómica, que sí, para aquí, para allá. En Japón tienen un montón de bases los americanos rodeando a China, claro en, en Filipinas también tienen un montón de bases, en Corea del Sur tiene un montón de bases, en Taiwán tienen un montón de bases, ahora quieren poner bases más bases en Australia en Birmania, en Birmania. Eh, es que es la hostia, entonces, a ver tampoco es que los chinos eh, sean tal y los otros sean tal y cuál no, no son pero no son, son expansionistas, son tal y son cual Y ya han entrado por la vía capitalista también y desarrollista y un montón de cosas, pero es que el imperialismo occidental y americano es es, es abrumador, o sea, por un momento nos podemos imaginar un país eh, libertario, no sé, o, o mínimamente autónomo, no sé qué, que va, joder, mandarían allí millones de, de, de misiles inmediatamente, ¿verdad? inmediatamente y tanto más cuanto menos defensas haya cuanto menos pueblos antiimperialistas haya o cuanto menos países antiimperialistas haya y tal y es lo que están haciendo barriendo uno a uno pamba pamba pamba pamba y van a pero como en una partida de ajedrez ¡fas! ¡fas! ¡fas! eso está muy claro muchas veces pienso que el federal nos la guerra porque ya la realidad es que al Estados Unidos para utilizar para entrar a Estados Unidos Si sí. sí, casi te tienes tiempo cumplir ¿Tienes unos requisitos? ¿Qué, qué, qué Yo es que ya no sé si lo veo Estados Unidos es una alianza de burguesas Que da igual que sea americana no sé, Que luego el Estado Nacionalismo Estados Unidos puede ser Como la, digamos, la bandera principal Y el referente de tal que el resto son traviados, no? No, no, pero para calcular que sea, que no creo que sea la canción sin mí, misma que que quiero que se te trate, utilizaras, la misma la misma actitud estado subir un grupo de personajes, no burdeles de hijo de puta igual a esa americana, que vamos utilizar el estado, el de Estados Unidos igual, pero interesa también que haya hoy en el fanático ...con un, un ejército tan potente como de Estados Unidos... ...por ejemplo, ¿cómo haces tú... ...cómo creas individuos que estén tan... ...sumamente eh, absorbidos por ese, ese patriotismo... ...que tienen los americanos... ...eso te crea un ejército súper potente... ...y luego es la hostia, es la hostia eso... que ...lo que decíamos en Libia también... ¿no? ...tal que, o sea, trataban de, de... ...de justificar todo el bombardeo... ...y el arrasamiento de, de esto de, de Libia... ...diciendo que ellos van a defender... ...a atraer la democracia y están en defensa de los de los, de los civiles de, de la población civil, la hostia, como matan civiles, la hostia va dando, arrasan todo y la hostia, y la democracia que voy a salir ahí no sé lo que es. Y si, a ver, represión, reprimir, oprimir, machacar y la hostia, más que el propio Estados Unidos, jamás. El Obama es uno Obama es uno de los mayores criminales de la historia. O sea, un criminal de la hostia para arriba Y luego tiene un montón más que por ahí que la la firma final, también, Sí que país, Israel, claro. un país criminal Donde los haya donde los haya un, O sea, es que, bueno o sea Porque somos de izquierda Porque si no, me, me, me dan ganas De, de desear el arrase de, de Israel Joder, porque es que Es, es la puta, la verdad O sea, es que es la hostia Francia, igual, Inglaterra, igual, tal ¿Cómo funciona? Pues es que es la, la, la, la hostia Y llegaron canales a ganar comprados, lo sabemos, y en ese estaba y ah, bueno. siempre pues, para que ya que en super poco siempre Cuba, leída Venezuela punto para la guerra, ¿no? pues, Y luego fíjate cómo la claro, mayoría países ¿no? pues que, que, que, igual Estados Unidos podía hacer lo que quisiera, pero bueno, había otro mundo, era ¿no? si no, no, otro mundo en que el, el poder autónomo se empezó a cumplir. Yo también ¿no? también dentro de sus tradiciones como el pues, protestado puesto al otro modelo, ¿sabes? No se ha dejado con hablar de esa máscara, pero se ha desaparecido. O sea, ahora ya se Los... Y luego, y luego eso los, los, los puntos de referencia que utilizan dentro de esa misma línea y tal. no o sea, ves, por ejemplo, aquí, pues, ETA, pues, podremos no estar de acuerdo, no sé qué, no sé cuántos. Pero ya, machaquera, machacadamente, terroristas la hostia, tal, no sé qué, guau, guau, porque va contra el orden constitucional, contra la democracia, no sé qué, no sé cuántos. En Siria, los que van contra el gobierno y la hostia, eso no son terroristas, terrorista es el gobierno. El en Siria, terrorista es el gobierno y estos que llevan, pero o sea, hacen barbaridades y sacan armas de, claro, de, no, no de la nada, de, de un montón de potencias financieras o sea, pensar, y, y de armas que tiene detrás, que están apoyando, eso no son terroristas, esos son eh, revolucionarios. Ha habido una situación aguda, lo que pasó en Libia, claro. Ha habido una manifestación en Arabia Saudí de 100.000 personas, en la calle el régimen que está en Arabia Saudí. Personas, pues, eh, por tomar sí. personas. por la policía y el ejército. Ni hay ayuda hablar de eso. Claro, no. ah, de eso? Ver, todo eso se tapa, todo eso Qatar, se tapa. En Catar a primeros de año antes de la guerra, lo que fue lo que nadar en paso, Qatar para hacer que estuvo hace unos meses aquí en España, en la de Almería. Ha sido verdaderamente bueno, ahí una transformación, un cambio luz con la delicia. Porque el pueblo de Qatar, o sea, si hay un tío La sí, sí. La verdad, la carta, no se sí, sí. el catalán donde digo, digo es un tío que está la televisión diciendo a tu mujer, Pero va. Es un tío que estaba en la puta cada 100. Catalán es un poco raro, Porque la gente los catalíes inventas de, de puta madre. Porque el problema, el problema es que era una clase trabajadora, pero completamente precapitalizada. O sea, de, de pues, pues mucho y y pues bueno, trabaje en la especificación y será que es precisadísima. Sí. No está presenta la guía, El, el, el catálogo, luego wow, hablar un paisaje como un painting de la hostia, no sé qué. Y bueno, vamos, o sea, verme un sobre corre hasta allí y volveré bueno, una pequeña bajada, o sea, Okay. eh mezcla de American Way of Life con el conservadurismo o que es desde que viene la Guardia Civil. Sí. Y después fue pues, el Planeso. Sí. sí. ¿no? American Way of Life militar. Eso que hay? más panfica. Eh, la clase media consumidora estadounidense, migraciones de la vajilla, de eso, Consumen hasta morir que anda otra sospeche, o sea, superislaquistas, o trojos. Pero grabadora importante. Sí, sí, sí. Es que pasa con el el pelo, pero es Gare, en la Andalucía, no me trabadas. Y el de la pesa ¿Me lo sabes? es que o sea, luego de alguna manera cala bastante, o sea, que ahora la por mucho de ahora, digamos tal y tal. Pero, claro, bastante luego esa rollo de diferenciar los países por el, el estilo gobierno, tal vez mensaje <risa> de... del poder o sea o, aunque, aunque igual la peña lo cometida de cierta manera, sí que, o sea, en el trasfondo, sí sí que queda que, Se me ocurre, por ejemplo, la charla que hubo el día de, de la charla de, de, de, de, de Cristina cana entre el Caracas y el Pedro Piret y Bármelo, ah. Aquí Sí, no en, la, en, la, en el catenero Y era Bueno, era sobre energías fósiles El fin de la energía fósil La crisis en la Y siquiera era posible Las alternativas O no, tal ¿no? giraba por ahí el tema Y hubo un momento Que, que fue el mismo, Que no se puso a decir Que, por ejemplo Habría que, que Felicitarse sí. De alguna manera lo que sea Sobre que Por ejemplo Pues porque así como en Líbano en, en, en Libia, perdón pues como había una dictadura que le de excusa para ir por petróleo, en Egipto no no podía hacerlo porque había una democracia y es como, vamos no, a ver si es que sí lo, lo que han conseguido la, la, la invasión de Libia lo han conseguido de formas democráticas aquí en realidad, lo único que ha cambiado es el medio para que se haga sí. fin porque en Libia no les hace o sea, en Egipto de, de momento persona, no les hace falta banalidades de ese nivel ¿sabes? De, Me parece increíble, como el hijo de, de Sintio que, que realmente sí, <Elijah> está investigando la realidad Drogba, Drogba, Drogba, es un capaz de ver sus cosas que lo que... Un poquito un crítico, <foi> más <medo> criticativo a Drogba, y el tío está decidiendo, está justificando la invasión de Nibia Sin pasar a pensar en nada más, pues simplemente en el hecho de que está gobernado por una dictadura Es más que... eh, una... en una dictadura se iba al parlamento y tenía un parlamento como podría ser de aquí presentaba una idea y que no. sí, sea, sí, salía, eh, salía que eh, no si, si, salía en ocasiones que no, no. pero es que igual ese es un problema no solamente de los votantes creemos que nosotros tenemos la idea de la democracia que para mí es votocracia que es una democracia muy bien controlada y entonces creemos que que no tiene nuestro modelo es una puta mierda ¿vale? sí. ¿Y, si una... y el imperialismo está vendiendo la democracia como el ungüento amarillo como el el el, el, el, el, el el fetiche el fetiche salvador y el la verdadera solución milagrosa de todos los problemas la democracia y están vendiendo como eso cuando en realidad es un sistema de dominio y control por el capitalismo y el imperialismo el mejor que han inventado hasta ahora Ahora cortas unas empresas portugueñas cenadito nos entra nos da un mazazo Claro es que la democracia de la que te hablan como ideología así como forma de que es una autopsia, luego que no me digan a mí que la anarquía es autópica, coño la democracia es la que tú me está hablando de eso sí que es mentira ¿sabes? <risa> <risa> Yo que, y, y me lo estás diciendo como que real como que participativa, como que aquí todo está y luego, y luego lo que tú dices y luego a, a, a través de ella se están metiendo a conseguir un montón de filas pasándote por el foro, un montón de gente y haciendo lo que te la falta el problema es que o sea no hay un movimiento o sea está pasando todo lo que está pasando y no hay, no hay respuesta es que es lo que a mí me, me no me deja ni dormir tío no es que no me deja ni dormir tío, no, me, me pongo del hígado eh dar un ataque cualquier día estos porque es que es la hostia medios de biología del poder el control porque eso es lo de nos creemos que la democracia no, sé no es que nos creemos, nos ha hecho creer y encima pues lo defendemos ¿no? pues encima lo defendemos, no, claro, lo defendemos, claro sí, sí, y, sí, y encima sí. si tú lo cuentas a alguien te a mirar como un marciano como sí, sí, sí. un eh, sí, sí. no, marciano, como un bicho raro. este ya te ha salido esa es la gente lo que realmente pensamos porque te van a mirar y te van a tachar de locos y ya no vamos señalados ...como los 10 estos que... están flipados o lo que sea... ...y, y yo, creo que, yo creo que por ahí va a ir... ...a la hora de concienciar un poco a las personas... Ahí el, ...el no tener miedo a decir quién somos... ...y quién somos, que lo dijeron una charla hace poco... ...aquí en aquello... No. ...hombre, eso claro, es, es, que, lo es, es lo mismo, que eso es lo primero que hay que hacer... ...lo primero que hay que hacer... ...de, de que no nos cortemos... De, ...de decir a la gente lo que realmente pensamos, ¿sabes? ...de estar recomendado bien... Porque si así no lograramos otro paso, otro avance puro que ya estamos convencidos, pues al final nada y va a descubrir y luego, crear, y luego crear medios de comunicación propios. Eso, eso es fundamental. Porque, porque la comunicación que nos den de que, que mamamos o nosotros nos juntamos otra forma de comunicar Totalidad. No no, no, no, no, no, no, no, no es verdad, o sea, me refiero. Sí, sí, que no es Lo que hay, eh. o sea, es, Yo Ay, que que ahí, cosa, eh. o sea, que la peñeta es informal. Las chicas la banda de <tose> la esquina, <chata tose> la de calle Barragán. sí, sí, sí. De verdad la raya, pero creo que me parece que ahorita forma de la gente va, va gente va a estar a comer mierda de verdad, de verdad increíble. gente de otra parte ahí, eh, la, que, tienen, que no pueden vivir medio que pues, pues eso, yo, o sea, a mierda con un la tira de la derecha, o sea, la gente comer jalete, comer, o sea, voy a pasar hasta para no, la, para, para, la, la comercio, la tibetra, no es verdad. Claro. Entonces, hablamos, vamos a hacer la vaina pues, bien. Ya, que que trabajar, a a espero que no si pues, pues, es que es que pasa ese. eso y no hace nada que se, pues me, me voy a optimista, que también <risa> la voy a llevar <risa> para todos no, <risa> <risa> además eso <risa> <risa> yo tengo más pienso tú costabas tener una postura crítica sí, ¿sí, sí, sí. es decir, sí. a ti te voy a hablar todos los días con información eh, yo por ejemplo, con lo de yo ya empecé a sospechar el, no, no es el primer día igual no, pero igual por la semana yo estaba diciendo, este no A mí estado enseñando la plaza de Tartir de Egipto Con una cámara webcam que se 24 horas Y te veía lo que estaba pasando allí sí. Supuestamente Y veía un millón de personas, para... un millón de personas para... Y de repente llega alguien Y me dice, han matado a 100.000 personas en bombardeos ¿Dónde están las páginas? Yeah. Y se veía y los tíos, los en <risa> de, de, de, de Y se veía el tipo de tíos Y se veía el tipo de, de, de tíos de, de la monarquía Y de repente llega alguien <risa> Que han muerto los chupandos Está en conflicto, está correlado Y dices en el país que más renta per cápita tenía de toda África que, que tenía un millón de extranjeros trabajando en el país y luego resulta que te llega la información que decían han bombardeado no sé qué barrio, no sé qué barrio? una persona en español estaba viviendo en ese barrio dice aquí no ha nadie lo que sí que he visto es a tíos que matan la comisaría de policía <risas> pero al final no ha bombardeado nadie aquí no ha bombardeado nadie Entonces, sas podría que las luego, eh, ¿no? trabajo, ¿no? o sea, no, ya vamos a hablar de porque dentro de toda esta obra de revoluciones árabes, ¿no? dentro del nada, o sea, bueno, aparte de la variedad de los egipten, iraní, del egipcio, Libia, contra, bueno, Argelia, eh eh para para ¿no? la, la la de de la mecánica, los gilunos, con casi un poco de Pues aquí eso sí que es todo lo que me he asociado no había un montón de energía ¿no? O sea, me han realizado Pero, pues, o sea, como Justo en el 2001 coincide pues, también Con la historia de las Torres Gemelas y tal Como utilizando ese movimiento Utilizar el descontento de la gente para, para derrocar Un país, ¿sabes? Dentro de todo el mundo ahora, utilizando esa Esa zona Que sería lindo Ah... Uh, Colombia, por ejemplo eh, es, es, es de flipar Colombia, ¿no? por ejemplo lees datos de Colombia y, y flipas en 5 años se han cargado 200.000 eh, sindicalistas eh, gente de movimientos sociales no sé qué, 200.000 en 5 años 30 y tantos mil desaparecidos Eh, bueno, eh, fuerzas paramilitares por todos lados, seis bases americanas luego el plan Cóndor el plan tal, que con la droga no sé qué, no sé cuánto, total, que sigue siendo el país que más cocaína produce de todo el mundo eh, etcétera, etcétera van además de, de, de guays con tal, que sí si con la le acusan a, a este a, a, a, al de Bolivia hoy al de eh, a Chávez de Venezuela bueno que no sé qué de, de dar apoyo a las FARC y no sé qué no sé cuántos y están ahí, bueno con, con un, un montaje paramilitar de, de machaqueo, de aterrorizamiento de la hostia creo que 5 millones de, no varios no sé si sí 5, pero varios millones de, de gente que se ha tenido que desplazar acojonada de las zonas de selva, de las zonas de tal las zonas de ciudad, zonas de más teóricamente protegidas bueno, la hostia Eh, bueno, todo el acoso que le están haciendo también bueno, a Bolivia, a tal a, a este, a Venezuela y no sé qué y lo de lo de Haití, flipé porque yo estaba ahí tal, de esto lo de Haití es es flipante lo de Haití lo de Haití es flipante o sea, aparte de toda la historia negra de, de golpes de Estado, todo manipulado por los americanos, la CIA, tal este, no sé qué, le tumbaban a este a la y tal, metieron ejército tropas a manta y tal cuando vino el terremoto el terremoto este que por cierto yo he visto datos que hoy los americanos tienen y los rusos también pero los americanos más tienen técnicas de crear terremotos en cualquier momento de armas eh, climáticas de crear eh, cualquier catástrofe de crear bueno maremotos terremotos y la puta madre que lo parió y resulta que en, en, en esto en Haití dos o tres días o mil pocos días antes del terremoto estaban toda la jefatura americana de la de la quinta zona o de la sexta zona no sé qué zona es y tal y cual estaban allí en búnkeres metidos en Haití o sea, tres o cuatro días antes del terremoto o sea, el terremoto ese si no lo provocaron por lo menos sabían que se iba a producir sabían que se iba a producir y a cuenta del terremoto y en el entorno del terremoto O sea, aparte que no dejaron entrar ninguna ayuda prácticamente, ni ellos proporcionaron ayudas, lo que hicieron es meter 15.000 o 20.000 soldados americanos a saco allí a a reprimir a la gente y controlar el rollo y a entrar, o sea, otra base, otra base militar más que rodea a Venezuela y demás, que por cierto además han creado en torno a eso, crearon otra flota que en su día la tuvieron y luego la hicieron quitar y no sé qué, que no sé si es la sexta, la séptima, no sé cuál es, que la han creado en la zona del Caribe y no sé qué. O sea, es está y tiene petróleo, tiene un montón de petróleo Haití por debajo, claro, eso lo tienen callado, pero hay un montón de petróleo debajo también. Eso lo tienen callado el día que sobre gente se montaron su radio por ahí la... eh, sí, sí, he visto además he visto yo eh, documentales y fotos y cómo se pueden hacer cómo se pueden es que es la hostia con unos cacharros que, que pueden hacer crear eh, una serie de ondas y una serie de tal que pueden hacer temblar y pueden hacer crear terremotos y la hostia pueden crear también eh, pueden crear cambios de climas eh, o sea sequías que habrasen a China. O sea, crear eh, o sea, una rase de esto de la hostia en China o donde se les pongan los cojones. Bueno, bueno. Y luego fueron desarrollando mucho más sí. y tal, ¿no? aparte la no, no, no, otro, igual, si sí, sí, la año las ONGs, todas y financiadas los por los americanos y, eh, que estaban apoderando de los países, Libia eh, Irak eh, Siria sí, es más por geopolítica que por otra cosa pero Irán eh, sí, Venezuela fecha. y tal, que son los amenazados son los que tienen el petróleo de mejor calidad claro. y entonces ellos estuvieron hablando de que claro, que la crisis energética que tenemos encima que para salir de la crisis claro, en realidad es un, un efecto de esa, crisis, de esa crisis de energías fósiles y que entonces apoderándose de esos países pues entonces salen ellos como reforzados frente a sus competidores y que se está haciendo muy claro eh que es por derechos humanos y tal, pero que en el fondo es por una por recursos, claro, por un como decía el pri, el Prieto decía en América las guerras en minúsculas ahora se llaman el eje del mar es es prácticamente toda la línea de, la, de donde está el petróleo y los recursos a los rusos no se les ni siquiera se molestan en varios países los rusos no tienen dentro la China, no tienen Europa pero los rusos yo por lo que tengo tenido, ellos quieren que el dentro de no se va a hay que dar una los rusos hacen uno como tienen más por la raíz el problema el problema es que si te lloro no lo dijo y ahí está todavía mucho petróleo pero el problema es a qué precio sacas, a qué precio lo definas la pues ah, sí, sí. eh, tecnología que a veces se va claro. para extraerlo ¿no? eh, o sea, y además es que calienta el problema de los petróleos decía que tú por la unidad de energía que inviertes en un claro. museo de energía eh, tienes que sacar tanto para el petróleo tanto para las eólicas para los requieres y Eso, pues es bueno, pues, debajo del pasado? polo norte debe haber en los estratos un montón de petróleo que debajo del polo norte de los glaciares que están desapareciendo y todo eso pues hay un montón de petróleo al fondo pero es una profundidad de 3.000 metros o 4.000 y se están pegando ya por a ver quién a quién corresponde esa, ese, ese fondo y se están pegando los rusos, americanos de Noruega, no sé qué y varios países Para tiempo, de más, y para quedarse con la mayor parte del botín posible. Yo creo que a esta escala le molará ya tener ahí el tablero del planeta decir, mejor ahí para de... No les molará. Dejale puta, de... ¿eh? Pues no. Todo no. Gran parte sí, pero todo no. De ahí hay y ¿Eh? ¿Eh? Sí los bueno, pues, rusos ya en su momento pues hay sí, una bandera en el esposo de por el norte y esto es mi vida a mí este pedazo que es un escondido que es un escondido los rusos estaban mirando a ver si una cordillera que, que dicen que a ver si se junta con la plataforma continental para reclamar para reclamar toda la cordillera sí, sí eso lo que pues, hace no estaban mirando por pues, buscar con sus marinos, mirando eso Sí, eso es las costas también la solidez era así, según como caiga si es así o si es muy en vertical. Pero grande, sí. sino que trata, que graban un año o dos, en decir, pues ahora mi nuevo amigo sí, ahora mi nuevo amigo es Irán. Ahora, a todos. Sí, sí, en cuatro planes ¿verdad? quinquenales, de cinco años nos tenemos que cargar Irán tal cual esos todos claro, entonces, claro. fuera, toma por es culo. Relacionado terminal, y entonces quieren acelerar. Se Seguramente tendrá que ver la, con eso. el loco, joder, No. En Estados Unidos, como que en cierta hora, después de todos sus cataclismos, ya se ha reforzado. Sí. O sea, sí, ya no había varias caras, ya se ha quedado en la... O que ya tiene unos mecanismos, o ha ido encontrando poco a poco las armas, o sea, pues eso, eh, hacer algo que le da la gana, sin que nadie se le... El... La respuesta era de nadie, Perfeccionamiento eh, no. de estrategias. lo que creo que realmente lo que es que ya pasan sí, años. Eh. Hace 100 años, bueno, por menos, Antes del triángulo de la Segunda Guerra Mundial, fue la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial se acabó en el Imperio Otomano que controlaba todo el norte de África sí. y se lo repartieron Francia, la Bretaña, Italia, no, o, sí, Italia, España y Marruecos, pero bueno, se repartieron entre Francia y la Bretaña y el norte de África y controlaban todos países y se aprovechaban de hacer Lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial es que además ya querían perder yeah. y no tenía petróleo y por pues, ahí se les ha la, la Segunda sí, Guerra Mundial y, se... y ahora tenemos el mismo el mismo tablero y más o menos los mismos protagonistas Pero es que el problema, yo sigo pensando es una garra por recursos porque ya los recursos no son bollantes como en la Segunda Guerra Mundial por lo menos tienen si por recursos y además hay otros países en la que andan esos recursos, yo creo que está claro. Yo creo que va por ahí, sí. y además un poco eh la línea de la zona pero un poco más desesperada. Y por mercados vacíos, también el rol de Indiana Ár, respecto a certase, ¿eh? También como que va a ahorrar el consumo, Claro, tal vez quieren recursos y quieren consumidores, está bien. Es Y tratar de dar la cara a todo, ¿sabes? Consumidores, eh, según los planes estratégicos americanos, al final consumidores eh, tienen planificado consumidores en eh, los países europeos y los países más desarrollados. Todos los demás que se busque la vida, toman por culo. Ya, los barren los, los borran del mapa. No, pero... Los borran, ¿eh? porque no ni les hace falta. Pero, ¿Cómo ¿Si empresas se van a los países así en desarrollo? Por sacar ver, allí los recursos Por sacar los recursos Y por mano de obra de barata de Y, mano, barata y tal. luego también desintesa Porque van a vender la misma moto que nos han vendido aquí, Sí, luego sí, no sí, la, la es, reconstrucción hacen ellos mismos Entonces la reconstrucción en base a Otra vez van a el bienestar El que van a necesitar un coche Entonces No, Va a ser más fácil producir un coche nuevo Que arreglar un bollo Y uh, uh, producir todos no, los recursos sí, sí. Los no, que que no, bien, lo no, no O sea, no O sea, si todo el viviese Como que hubiese sido un occidente Para que se pases un medio Tendríamos cinco planetas Y el mundo tiene que tener sus croacas Para tener esos niveles de consumo O sea, tiene que haber gente que pringue Y gente que viva la opulencia O sea, claro, claro, la mayoría, o sea no, pero, pero no evidentemente, o podría ser no, no no es así. O lo sea, eso ya existe aquí, vamos. ¿no? no, pero lo que quiero decir ya existe no no con el ya existe, por supuesto, ya existe la misión. Pero va, ve, va más la diferenciación claro, va más y a Eh, lo que están haciendo los países también es que no podríamos No podríamos verlo tanto como tú estás diciendo de los coches, no sé qué tal. Porque tampoco les van a ofrecer esos recursos, ¿por qué? Porque ya tienen a quién venderse o no, ya tienen a sus consumidores. Entonces, esa gente que hay aquí, con mano de obra, y el que se levante a tomar por... de lo que había ahí en Sudamérica, en Sudamérica, pero es que me parece que van a ser lo mismo, o sea... Pues que una pinta es hipoteca, que es el deude. Yo creo que van a buscar más, ¿sabes? Yo creo que van a buscar más, sí. el desarrollo tecnológico como va a enfocar también. A sí. la industrialización haya la maquinaria, llegará un día, incluso a tres de aquí, la gente que tener contenta porque vayan a las fábricas, porque fabriquen armas, para que ellos será sustituida también. Para la cadera de montaje y todos estos ordenadores y no sé qué, al final de 100 curreras que hacían falta nos sea, hará uno para que maneje Exacto. lo que está exactamente no es que es lo que está pasando o sea que manejo que va a ir lo que es sí, sí, lo que se sí. y cuando no hagan falta vamos, van a ganar claro claro, no en, trabajo, trabajo, es, trabajo, en como, mi opinión hasta que se maneja su planeta para ir los valores no sé lo que quieren tampoco los valores no sé en Grecia en Italia en España y todo eso es que se están quitando de media los consumidores que no pueden ya sumarse al cargo de consumidores nos están diciendo austeridad gasto eh, porque hemos gastado demasiado en el fondo es que da menos carca pues venga nosotros vamos a pues con los a estos y, y una serie de países Alemania Francia y alguno más y Estados Unidos es alta y la gente ha subido de esa y la gente ha captado para, para, para las cosas que tienen que ver con los intereses de esos por eso el CAP por ejemplo si no le van teniendo toda la tarde me lo mejor dicho que dicho O sea, tratado, o sea, en realidad luego es eso el hecho de que Belda el, el, el, tiene mucho que ver con todo esto porque al final ese, ese tipo de, de movidas como puede ser la tabla ciudad, en realidad tiene mucho que ver con los poderes ¿tú? Ahora, ¿tú? Ahora, ¿tú? Ahora, ¿tú? ahora que dices eso ahora que dices eso ahora que dices eso que estoy acordando de cómo el Sarkozy después de de, de, de haber arrasado y haber participado ahí a, a tope en la arrase de Libia va a Marruecos a inaugurar el tab allí que es de una empresa francesa que tal y cual y dice que bueno en Marruecos se está democratizando y tal y cual y no sé qué y va por buen camino y no se sé que ¿no cuando es un facha torturador hijo puta de la hostia para arriba ¿Eh? Y, y ahora esto que se ha extenido mucha gente pero han salido mayoría los islamistas que juegan un papel super reaccionario y la, la, la sociedad marroquí debe ser muy vertical muy familiar, muy tradicional muy conservadora y ahí mantiene su poder y, y tal y, y bueno entonces eh, hay poca posición eh, o no es muy fuerte o no es lo suficientemente fuerte pero pero pero es un hijo puta represor y, y, y fa, facha de puta madre, igual es algo así con todos los cojones a, a, a inaugurar, no sé qué puerto o superpuerto, el TAP que va a ir de Túnez a Casablanca o al revés o no sé dónde y va allí y dice, no, no, pues está de puta madre porque esto se está democratizando y no sé qué hay mucho racismo pero a la hora de la pasta ¿no sabes, pues eso, eh, son muy no, majos no, los marroquíes sí, y sí, los que dan la yo quiero decir una cosa también que es que lo llevo pensando todo el rato y me quemó mucho en el momento y lo del puto mundial de fútbol porque esto es África ¿sabes? ¿cómo que por qué esto es África? África hay un montón de cosas más que no nos están enseñando por la tele y, y le estás vendiendo el un montón de peña tío, ¿sabes? no porque estás puteando África eso es un sistema ahí que, que lo tengo y si además con te de... Shakira y parece que digo que Shakira es africano y como aquí respetamos mucho África, África no sé qué, África parte por la mayoría de equipos que van ahí a ir allí a participar del juego y que, que pondrán allí, a través los mundiales y todo eso, a mí no hay que que Muy caro muy caro. claro. Muy caro. Mundiales. Los mundiales y sí, sí, el, el fútbol en general la y... Para que la gente se descargue los dos mismos, se ha hecho y ir trabajar en el Eso es pan y circo, el pan y circo de los romanos, sí, pues a saco. Es un de, de la moral paternalista hacia los pobrecitos países de no sé O sea, que, que O sea, como realmente se ha ido compaginando, ¿no? El velocismo ahí más más cruel, más acrador, no, no, no, no, no. con la parte humanitaria de vamos ya, a hacer y les damos bandera, manera, ¿no? Porque hay no, por no algo no, te... que no creen todo tiene conocidos. delante de que en la carrera de poner un en pulpa, ¿sabes? que lo ahí ya no es un Ya somos de excusa sí. pues, de papel. papel que antes cumplían las mujeres estas que iban a misa y daban la caridad y parecía que estaba de lo que los pobres pero es que a mí una cosa que igual no pues, ha comentado en la charla y que a mí eh, me dio mucha rabia porque se invisibilizó de, la, de las revueltas árabes porque no han acabado en revoluciones eh, fue que empezaron por hambre por, había, por habían empezado por hambre por negociación como todas las revoluciones o sea eh, la gente no tenía dinero para pagar el PAN porque había subido un montón porque se en la bolsa Y yo tenía dinero para... Y entonces ahí empezó el estallido. Bueno, entonces... Y entonces... Y entonces... Y ahora me empezaron a decir... Y es que lo que tenía que era Mentira puta. Mentira puta. ¿Una sitio fuerza para la puta? ¿Cares arriba? ¿Está Sí. ¿El trabajo también ha empezado? ¿Es una empresa por el paro? eso? ¿Es una empresa por el paro? ¿Es una empresa M no puede acabar no tiene por qué acabar como que no no no sé. en realidad es algo muy básico no es tampoco una canción es de ya es de ya es de ya es de ya es de de ya es de ya es de ya es de ya para que tus luchadores van a acabar haciendo el chichi la catalema es así